Hola, soy Ibai Checopán Y a partir de ahora soy el ángel de la medianoche Te pone así, te trata mal Te da placer, te hace alucinar Cuando día, cuando acá, Cuando te... ah. Ah. ¡Buenas noches país! ¡Buenas noches América! ¡Buenas noches Argentina. Me llegó la revista ¡Hombres! ¡Qué bueno! ¡Ay, ay! ¡Miren lo que es esto! Bueno, y después me vienen con amor... Me viene con la muerte de Vildad en esta la verdad. Este es el periodismo que va. ¡Ay, oh, Dios mío! ¿qué... Esto, Sanita, no lo vos. estoy buscando. Bueno, no, ¿no, no para vos. ¿Cómo te va, Anita? Muy bien, Babi vos. Bien, Excelente. y ahora mejor que nunca. Me parece. Parece sí, está, mirá. ¿Cómo pasaste el fin de semana? Bien, muy ¿San bien. Ligues? Un aplauso a San Miguel que llenamos el bien, teatro. Vamos. Gracias, a San Miguel. Che, que me llame la gente de San Miguel y me digan si le gustó o no le gustó la no obra. ¡Le gustó, o no le gustó! Había una vieja insoportable. Sí. ¿Qué pasaba? Vale, que me decía, tenés que echar a Anita. Te burro por eso tenés que echar la nita ¡Chao Pulpo! tenés que echar la nita ¿eh? tenés que sacar la nita, sacarla sacarla por favor que es insoportable te juro te, te, ¿cómo no sé se que... llama? no me acuerdo no sé qué? no sé cómo se llama pero ¿sabés qué? la tuve que echar porque vine y me dio un beso después dio la vuelta y me dio otro beso después venía y me daba tres besos más ¿Viste? Y la, la verdad te digo hay cosas que a uno le da repugnancia y o sea, es una mujer grande ¿viste? basta de pavada o se te ponen al lado ¿viste? las mujeres grandes pero no con el afecto del nieto para si me entiendes me tienes que Anita, no, sé, no, no. Te aviso, eso me pasó en San Miguel con una mujer. Ah, te estuvo acosando. Me acosó, sí señor. Era en la ogra fabiana. La cosa <risa> No, en serio, fuera de coda. Te digo, en serio. Me rompieron el rípido y le bueno, dije, bueno, otra vez. No, no, no, no, Bueno, escuchame bueno. una cosa. Sí, contame. En Pipo Mancera, hace muchos años, llegó un hombre que había construido en el fondo de la casa un avión. Y después para sacarlo tuvo que tirar abajo la casa. Bueno, más o menos va a pasar lo mismo con Cristian Bonet, que tiene en la oficina arriba y come, come, come, y ya no pasa por la escalera. No me gustaría tener que romper la parte de arriba de la radio para sacarlo a Bonet este, con una grúa. Así que basta el parripollo, moneta, aflojea un poco. ¿Qué decís, Anita? Uh, en cualquier momento O se losa. nos cae encima y nos aplata como gusano. Sí, vino no está más ahí. Exactamente. Bueno, empezamos el lunes, un lunes con un montón de noticias. Lamentablemente murió nuestro sábado. Lamentablemente murió la tía Valentina, que era oyente nuestra. Lamentablemente este, en dos personas que pido un aplauso por todo lo que le hicieron de bien a la gente. La tía Valentina porque fue el afecto, fue el carisma, fue el cariño en una época, y fue el cariño la tía de la televisión. Y a nuestros abatos ya sabemos la cantidad de cosas que ha hecho por los derechos humanos. Así que un aplauso por el informe de la Canadá, por tanto arte, por tanta expresión, por tanta historia, así que para los dos. ¿Mm? Igualmente. Eh, eh, dos personas que vivieron 90 años, fructíferos 90 años eh, hoy mmm, bueno, ya nos enteramos que no es noticia de este programa que murió Bin Laden, pero a pesar de que uno siente una rara eh, eh, un, un raro alivio cada vez que muere un personaje de estos eh, este, también tampoco sé si es para de brindar y para festejar, pero honestamente digo, ¿no? A mí no me gusta que mueran ni los tiranos ni los dictadores, o sea, no me gusta ver morir a tiros. Me dice, bueno, ah, murió de viejo en una cárcel, que creo que toda esta gente tiene que morir de viejo en una cárcel, pero, pero bueno, estas cacerías humanas, a mí me, me, la verdad, mira lo que te digo, ¿no? Me, me parecen, porque además, ¿sabes qué sucede? Hasta, ¿Sabes que me cayó mal? Pues bueno, mira qué boludo soy. Cuando murió, eh, eh, como era el que hablábamos hoy, y el que aburcaron, eh, te... San Hussein. Ah. La muerte de San José me cayó mal, como me caían mal cuando pasaban, regodeándose en internet, que degollaban a un soldado, como le cortaban la cabeza a un tipo en vivo. A mí esas cosas me dan... Yo creo que después de tantos años de la historia de la gente, de tantos años de la historia del hombre, estas cosas ya no tendrían que sucedernos. Tenemos que haber madurado... Tenemos que haber crecido y habernos dado cuenta que ni pueden caer las torres, ni pueden este, entrar comandos, ni pueden cortar cabezas, ni pueden. Este, eh, ahí está, mira, ahí estamos, están cortando una cabeza. Bueno, terrible. Yo no creo que nada de esto tenga sentido. Yo creo que nada de esto tenga sentido. Y pido. Yo me acuerdo cuando empezó esto de las cabezas cortadas en internet. Yo no podía dormir, me pareció terrible. Y hay cosas terribles este, que no tienen que sucedernos. Yo no estoy ni para que muera Bin Laden ni para que muera Obama. Yo estoy para que vivan todos, porque el mundo da para que todos vivamos. Y nos dejemos de pelotudeces porque llega un momento que no se sabe por qué peleamos, ni por qué volteamos torres, ni por qué matamos inocentes, este, y no se sabe por qué Hiroshima y Nagasaki y no sabemos por qué Pearl Harbor, pero sé que hay chicos, yo cada vez que veo una cosa de estas, digo, ahí debe haber alguna criatura de Pueblo pato en medio de eso, que no sabe, todavía no empezó a vivir y ya recibió un cuetazo, ¿viste? Entonces, sinceramente, que todo esto no es ni para que el presidente de Estados Unidos lo diga como un triunfo de la democracia, ni para que ni para Bin Laden cuando tiró las torres de un triunfo de la... Es una barbaridad, es un barbarismo. Eso es, es, es terrible, terrible de cualquier lado que se lo mire. No me gusta cuando la noticia es muerte. Eh, me gusta que mueran hombres como sábado y escuchar, y repito y no me equivoque en la frase, me gusta cuando mueren hombres como sábado que vivieron y dejaron mucho en la vida, porque todos somos mortales y nos tenemos que morir. Pero me cago de orgullo cuando muere sábado o cuando muere Favaloro, aunque no murió en circunstancias, pero murió dando vida, eh, eh, sábado murió dando cultura, eh, la tía Valentina dando alegría, pero muerte con muerte es muerte al cuadrado. Entonces, este, este, no es ni buena será buena noticia para los norteamericanos o tal vez para Bush y, y Obama, y será buena noticia. Y ahora ustedes parezco que dicen que, cómo es la vida, ¿no? Eh, mirá cómo está hablando... El que Diego Bies decía que era el facho. Está hablando como un demócrata, qué vergüenza. Está hablando como, como un progresista de este gobierno. Pero no, fue mi punto de vista histórico. Y ¿saben una cosa? Una vez mataron a... a ¿Cómo se llama A Noar el Sadat. Y yo me acuerdo que pasaron la muerte en televisión, yo era chico, y mostraron cuando la tanqueta se da vuelta y ataca el palco de Anual el Sadat, Que aunque hubiera sido un dictador, yo vi la gente muerta en el piso y me puse a llorar delante del televisor. Decía, yo no puedo creer que esto sea así. Eran las primeras muertes que se veían en televisión en vivo. Me acuerdo también de un camarógrafo chileno, argentino en Chile, la verdad es que había muerto. Cayó con la cámara funcionando. Y, y digo, ¿qué es al pedo? Porque si vos decís, National Geographic se lo come un león. Bueno, el tipo le gustan los leones, o se está filmando, murió en su lea Y si vos decís, murió un piloto de Fórmula 1 y está bien, viste está corriendo... Pues, Estas cosas de bombardear pueblos, de matar gente, de terminar etnias, me parece eh, brutal. Así que quiero decir, nada más que como noticia, que murió Bin Laden, eh, que, y, y podríamos copetearlo diciendo, muere otro enemigo del mundo, pero no el único. ¿Okay? Así que, bueno, esto es lo que quería decir, porque, porque, es, así, porque es así, porque antes fue Hitler después fue Bin Laden, y lo más cómico es que nunca aparecen los cadáveres. Lo terrible de esto es que nunca aparece el cadáver, y lo terrible cuando no aparece el cadáver es que en pueblos tribales como, como es Afganistán y todos estos pueblos, queda el mito que sigue viviendo entre las montañas. Entonces no se terminó con, con los ataques, simplemente eh, se les dijo a la gente que había muerto, pero no se lo muerto tenían tenía que mostrar en algún momento... Este, y lleva un montón de especulaciones y suspicacias, ¿no? Porque uno siempre viste ver, la, la, la fantasía del ser humano es tan aguda. A mí me gusta escribir historias así, policiales. La única que no escribí fue la de Bill y se notó. Pero, este, y entonces uno dice, no, tendrían muerto. Y como cae la popularidad de, de Obama, eh, lo matan a Osama. Entonces, eh, dicen, bueno, pongámoslo ahora. Y lo tienen congeladito ahí en, en, con Walt Disney. ¿Por qué no, Anita? ¿Por qué no? ¿O Tan no? ¿no? Eh, ¿Vos no sabés hombres. lo que Hay que ver las películas de Harrison Ford para ver lo retorcida que es la, sí, política, la de Bueno, lo retorcida que son las películas internacionales. Y hay que ver a veces cómo, en el, porque lo que la gente no sabe, que hay un pequeño tablero que es el que se nos muestra a nosotros donde nos dan el precio del pollo y, y, y nos ponen en la oposición. Y esa es la política que nosotros entendemos, pero hay una alta política donde se juegan eh, cosas tan miserables y tan terribles que sería incomprensible hasta para Spielberg, ¿entendés? Y, y donde se juegan la, alta traición y se juega eh, los intereses y los socios y antes que el socio hable yo lo hago cagar por las dudas para que no me dechabe a mí y es muy jodida no te creas, no este, esto me hace acordar mira te doy un ejemplo muy chiquito, la guerra de Malvinas por ejemplo cuando a la dictadura se le reclamaban además de los de las vidas de la gente que habían hecho con la guita que nos llevaban a la quiebra Y una guerra para blanquear guita con las armas, armas que nunca aparecieron. Y hablando de la dictadura, ¿se acuerdan cuando yo dije que lo del príncipe, este pendejito que se casó, era una alcahuetería y que nosotros, William, no teníamos vergüenza y que me da vergüenza ajena estar viendo la boda del principito este de merda, porque para mí son piratas y siguen siendo enemigos y todos saben que linda que está la novia y que linda es la hermana de la novia y qué lindo que está el hermano de Williams, y Thompson y Williams, el traje. Y da, el principito cuando vuelva de su luna de miel va a ir a las Malvinas a seguir este, cagándonos en la cara y a seguir demostrándonos que es un imperio. O sea, después de toda la fantachada que hicimos acá chupándole las medias a Williams, Williams vuelve a la Falkland de ellos, Malvinas Nuestra, a demostrarnos desde la vereda de enfrente que él es el que la tiene más larga. Bueno, este, eso nos sirve para ser colonialistas y rastreros, como somos siempre. Este esta era mi editorial de hoy, lunes que empieza la semana. Eh, espero que no le haya caído mal a nadie. Espero que nadie se haya sentido ofendido. Pero es lo que yo sentí de todo lo que pasó en estos dos días, que estuve en las manos de Dios. Gracias a San Miguel, eh, muchas gracias por no fallarme. Y pueden llamar los teléfonos, Anita. 4535-2700 y 4535-2710. Quiero agradecerle a Federico Fanchini, que me mandó el, el secuelas Urbanas, un libro que es el, la primera obra de él. Que, este chico es muy introvertido, mira la letra que tiene. Uh -huh. ¿Eh? Después, Pasos... Eh, el pelito calígrafo, el pelito calígrafo, sí. le escribí te voy algo. A firmar, Firmá y yo te voy a analizar sí. cómo sos. pues Firmá, escribí algo. Bueno, poné... ahora no, no, escribí ahí ahora. No tengo... Traigan una avirón para Anita, yo te, a ver, la te voy a dar la, la... exactamente cómo sos. Eh, me gustaría también la editorial de la gente sobre todo lo que conté y lo que sucedió. No sobre el Sábado y a Valentina, para no complicarla, pero sí sobre su opinión sobre la, bueno, la muerte de Bill Naden y sobre ¿qué me decías? y los trenes de hoy no no eso mira ah. ya es, es un tema que no no lo voy a tocar porque a mí me hinchan las pelotas okay. ya eh, cuando ya nos transformamos en hombre de Neandertal este me m, me da mucha mucha bueno mira eh, no pone una frase porque tengo que saber yo porque hago este sí Hoy también tengo que decirle si alguien vende un bandoneón, mi hijo quiere estudiar bandoneón, yo tengo que comprar un bandoneón, si alguien se, se le amorte un familiar y tiene un bandoneón ahí guardado, este, el viejo fuelle, que me llame y me lo venda, compro bandoneones, compro relojes, autos viejos, vos te llevas! vamos a comprar y vender todo lo que usted tenga para vender, llama acá y nosotros hacemos lista, gente que compra, hacemos... Como de, de mercado, como es? Mercado Libre. Mercado Libre en, que... en la radio. Hoy que es lunes sí. le van a jugar un poco. A ver, y además, ¿qué compro yo? Yo voy a comprar, si hay Rolex, compro. Si hay autos eh, de colección eh, ingleses o europeos, italianos, <risa> compro. Si hay... Eh, juguemos cosas, a comprar. Juguemos, no, no, no, cosas raras. Tengo un amigo que hizo mucha guita este, comprando y decorando la casa de Susana Jiménez, de... De, de Pardier De un montón de artistas De Madonna Ajá. Es un argentino que vive en San Isidro, en Punta Chica Y es maravilloso Es una nota, cuando quieras te la doy Dale. Es un tipo que decora las casas En Europa todos los boliches De, de las grandes marcas En, la, en los mejores lugares eh, Este Va a, Mira, a... Vaticano, o sea, la muerte no se festeja Por supuesto. Eh, Yo soy católico eh, aunque a veces reniego, eh, lo que dice el Vaticano tiene razón. Nunca hay que festejar la muerte ni del enemigo, ni de la peor persona del mundo. La muerte no se festeja. Eh, este, esta es tu letra, Anita. Eh, eh, la, esa, Tres cuentos. Imprende. Sí, esa bueno, es mi firma. La firma esta, te dice que vos entras con muy vos avasallante. <ríe> y que además sos una mujer que apunta a salir, a llegar muy alto. Eh, Tienes muchas ambiciones, vos fijate. Sí. Y lo rubricás con esta raya, de, de, de, de, esta, no, no pensás volver un paso atrás en tus decisiones. Bueno, Entonces, a ver si me salió eh, que hacer un estudio... ¿Eh? Y esperás un final amplio. Como, como empiezo, ¿no? Como, como empezás sí, pero siempre para arriba. Y después tu vida es muy recta, sos una mina con una vida muy llana, muy, sin muchos cambios. Y, ¿Me bueno, equivoco? no. ¿Viste? En... Ahí está. Sí. Bueno, yo sé, yo sé mucho de caligrafía. Uno tiene que saber. Hola, Gervasi. ¿Cómo estás, linda sí. Polerita? Te pusiste. Estás en Corpinio. Bueno, <risa> este, dame los teléfonos, Anita. 4535-2700 y 4535-2710. Bueno, y este. Bill Laden. Va a quedar la historia sí, como. Totalmente. Como. Este... Como Cabalo. Que le decían Hood Robin porque le robó a los pobres y le daba a los ricos. No sabía si decirte por. Bueno, eh, mientras la gente llama y se comunica... Y puede y... mandaros un mensaje de texto con la palabra Babi, espacio, mensaje, al 10011. Saludar Saluda a la figura de la noche. Sí, sí. Ariel Mayorano, buenas noches. Un aplauso para Ariel Mayorano. La figura, un hombre que ha tenido una conducta... Intachable. Intachable en esta temporada. Bueno, este sábado, 7 de mayo, este Teatro Carlos Gardel, de Valentina Alcina. Oh, bien, Así bien. que todo Valentina Alcina, que ya están sacando ah, muchísimas entradas. Mañana pueden sacarlo desde la mañana. doscientos ocho ocho cinco ocho Silvina llamó a alguien diciendo cómo estuve en, en San Miguel. ¿Qué dijeron? ¿Cómo, como el orto? <risa> ¿Cómo, como, como, como el orto? El lucito, Abby? ¿Qué hiciste? No, ah, puedes lindo. mira. No puedes contar demasiado porque es una un obra posto. nueva. El espectáculo de este año consiste... Sí. En que la gente se ría. Basta de, de contar historias, del monólogo actoral, es que la gente se ría. Yo quiero una señor? hora y media y me masturbo. ¿Con este tipo de revistas o sí Sí, llevo llevo una revista, pongo en el atril, me bajo los grilos Ajá. y digo, se llama la obra, se llama, disculpe, si le hace el pico. ¿De <risa> qué te rees? No, ay, yo me parece un poco fuerte. Y, y bueno, es un poco transgresor. ¿Y a qué hora empieza? Empieza, eh, bueno, antes yo tardaba un poco más en el espectáculo. Claro. Pero ahora empieza más a... más 9 y 3. Empieza <risa> <risa> a las 9 y termina a 9 y 3. ¿no? Me dieron el nombre de algo para el sexo. Ahora no me acuerdo cómo se llama. Pero llamaba. para qué, es para tomar el hombre, la mujer... cada tres días se llama... No ¿Y me... qué te hace? ¿Qué efecto es? ¿Para, ¿Para el hombre o para Una o la pastilla la con ginseng para el hombre. Sí. Y de, de, de, de, mirá cómo será que yo lo tomé... Y me levanté tan erecto a la mañana que me puse el uniforme del colegio. <risa> <risa> ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¡Ah, qué tal, Robi ¿Qué tal? Bien, bien, acá escuchando. <risa> este, eh, sí. mira vos sabés que lo que te escuchamos somos porque, por lo general, estamos de acuerdo. Casi todo el mundo escucha el que la persona con la que más o menos coincide en todos sus comentarios y en todo... Este, ...con decirte que después de 20 años de escuchar a Dolina... ...te escucho a vos porque aparte de humor hay comentarios, hay este, actualidad... Y... ...y hay juventud, Dolina tiene 82 años... ...ya está, aunque se tiña... ...bueno, te quería hacer un comentario con respecto a la editorial que hiciste... ...que este, yo creo que no es más bueno el que dice... ...prefiero que fulanito se pudra en la cárcel a que muera de un tiro... Es decir, yo, si me dan a elegir, yo prefiero que me maten de un tiro. Si realmente me tengo que pudrir en la cárcel, ¿no? Sí. No como acá que nadie, No sé, yo no, cárcel, yo no... Obviamente. Pero si realmente me tengo que pudrir en la cárcel en serio, prefiero que me maten de un tiro. Es mucho, este... Sí, pero no estoy poniendo... Yo no estoy preguntando eh, a ver la forma de tortura que tenemos. Estoy diciendo que estoy en contra de toda forma de tortura... Y solidarizándome con la familia de ese pobre chico, gracias, querido. ese pobre chico que repartiendo pizzas, hoy lo, ma lo mataron hace un mes y todavía no encontraron, hoy veía a la familia llorando, a la madre temblando. Bueno, eso yo también. Entiendo, yo, en yo estoy en contra de toda forma de violencia y tortura. Estoy en contra de todas forma de violencia. Acá, por ejemplo... Parece el final de mi obra. Sí. Acá, por ejemplo... este... En Argentina, aunque no parezca, existe la pena de muerte. No, no, no, no, no. Mira, yo tú voy a un favor. La verdad, con todo el cariño, gracias por escucharme. No, no, pero no caigamos en lugares, en boludeces y lugares comunes. No, no, no, no, no caigo ninguna boludez. No, no, Yo te explico. El juez que deja libre a asesinos y violadores y vuelven a matar y a violar. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Un, be un beso, hasta luego, hasta luego. No, no me hagan Crónica TV, no se enojen, volví a escuchar a Dorina, si tenés ganas, que eh, está más oficialista que yo todavía, pero eh, yo realmente eh, eh, voy a ser oficialista. En, eh, en, no, no caigamos en lugares comunes, que la pena de muerte, que el juez que libera. Estamos hablando de, de asesinos internacionales de todos lados, grandes potencias que se pelean, que se matan, que se tiran con aviones contra edificios, Y estamos hablando después de un chico con el Paco, y, está, y además ustedes no tienen idea de lo que es... Cuando se habla de pena de muerte, le peguen un tiro, un fusilamiento... Ustedes no tienen idea de lo que siente al que van a matar, y lo que sienta eh, el que mata. Lo que es la conciencia, ¿no? La, la, la, lo que es la conciencia. Yo creo que ser presidente de un país y mandar a bombardear a otro país, donde hay criaturas inocentes, y vos te vas a dormir con tus hijos en tu residencia de presidente de tu país... ...con tu mujer que es la primera dama del presidente de ese país... ...y los hijos, que son los hijos del primer mandatario de ese país... ...mientras están chicos volando por el aire... ...quemados vivos... ...y dormís tranquilo y te levantás a la mañana como presidente de ese país... ...y te subís al auto blindado del presidente de ese país... ...con los custodios del presidente de ese país... ...y te vas al, a la casa del presidente de ese país... ...y, y agarrás el púlpito y hablas al pueblo de ese país... ...y le contás este, de los logros de la guerra de ese país y la cantidad de bombardeos, y de bombas, y de toneladas, y de kilos, y de poder, y de potencia, y, y decir, si este país cuando quiere hacerlo, lo hace, y lo logra, como diciendo, viste, eh, yo realmente, eh, no sé cómo dormís con la conciencia, ¿no? Winchester, que fue el creador del rifle automático Winchester, eh, tenía una, una residencia con 160 habitaciones, porque él se iba haciendo una habitación más, y una habitación más, y una habitación más, porque decía que los muertos que mataban sus fusiles le iban golpeando las puertas de la habitación. Entonces él se seguía poniendo habitaciones, y murió así. Entonces yo creo que cuando ustedes hablan desde su casa, o como escuchó una mujer ayer en Policías en Acción, después dicen que no lo van a matar, que hay que matarlo a estos guachos porque es la pena de muerte esas mujeres toda esa gente que habla pelotudece, sin saber, ¿eh? porque se habla desde la ignorancia. Este, porque una, hay una cosa que es un ladrón que drogado te mata, un hijo de puta, y otra cosa es un juez que tiene que decir, matenlo, desde la frialdad del hombre. Tiene que mirarte a los ojos y decir, matenlo. Y tiene que haber tipos que te acuestan en la camilla, que te dan inyección letal, o que aprietan la palanca para que vos te hiervas como te frías como un huevo, Bueno, chicos, este, no hablen tan estúpidamente de esas cosas. Eh, hay una cosa que da conciencia, y aquí sí va a salir, a pesar de que yo me peleo con los curas permanentemente, mi verdadero origen católico. Este, yo estoy completamente en contra de todo lo que sea muerte, de todo lo que sea el hombre matar al hombre, de todo lo que sea el castigo, y, y realmente tiene que existir una justicia balanceada, una justicia justa y soberana, pero una justicia de cárceles, de, de lugares de, de, de, de que la gente... Sí, se pase la vida en la cárcel, como un ser humano en la cárcel, ¿sí? Porque demasiada desgracia es ya tener mm, 100 años dentro, como, pero, pero ojo, como las prisiones de los países decentes, te dicen 100 años y son 100, no como acá que te dan 8 y con, con buena conducta salís en 4, o sea que encima te tienen que indemnizar porque te pasaste 6 meses más de los 2 que te corresponderían. Eh, justicia justa, y bueno, y me parecería que, que ya con eso, no soy yo quien tenga que hablar, eso tiene que hablarlo un juez, si me está escuchando Charmide que lo diga, porque, pero está en la, la moral, la dignidad, eh, en las manos del hombre que ejecuta la pena. Entonces yo creo que, así como eh, que son unos hijos de puta los que se tiraron con las Torres Gemelas, contra las Torres Gemelas con aviones, sabiendo que estaban llenas de gente, ¿eh? también es un hijo de puta el francotirador que aprieta un gatillo y mata al de enfrente eh, sabiendo que dejó una familia en su casa. No se puede estar confrontando permanentemente y odiando el hombre con el hombre. Y decía, este, creo que, que, que era el emperador, este, con a Julio César, eh, que el hombre para el hombre es un lobo. Creo que era, y es verdad. Hola. Hola. Sí. Sí, buenas noches. Buenas noches, sí. Mire, yo lo llamaba porque eh, me quería dar algo, contarme algo que yo vi y estuve en el lugar. Sí. Yo hace cuestión de seis años atrás, siete años atrás, estuve en Afganistán. Uh -huh. Y la pelea que hay ahí, tan grande, tan grande, en el fondo, es un problema porque la naturaleza hace que en Afganistán haya unas este, plantas que de amapolas que producen un opio pero loco es un problema de la droga directamente que es el segundo este, movimiento de dinero que tiene el mundo después del petróleo uh -huh. entonces este, primero fue Rusia que hizo Norteamérica agarró a los ajaros le enseñó todas las tácticas como tirarse al suelo meterse adentro un agujero atrás de una piedrita hacerse cualquier cosa bueno, estos tipos lo asimilaron cuando se dio vuelta la tortilla que... sí se pusieron en contra, ya lo sabemos bueno, se pusieron Va. en contra y hubo, hubo, y hubo los Va. tipos querían sus cosas y nosotros se las negaron. bueno, me y... tengo que ir a las noticias pero bueno, este hablando de amapola y de sustancia prohibida, llegan las noticias llámalo a Babi 4535-2700 Bueno, muy bien, ¿estás entretenido mirando la revista Hombre? A ver si había algo para sacar para el programa, pero no, evidentemente no. ¡Hola! Hola, mi capo, ¿cómo anda Babi? ¿Quién habla? Víctor. ¿Cómo te va, Víctor? ¿De dónde? Ahí, ahí anda, de, de Bursa el que tiene el Mercedes. Ah, ¿cómo te va, Víctor? ¿Qué, qué es Lo vendo. ¿Lo vendés? Sí, lo vendo, lo vendo. Bueno, bueno. ¿Qué es un Mercedes 190? Un Mercedes Benz. 170 sb hormiga negra ah, hormiga negra mira vos el que estaba buscando el negro oro Sí, hormiga negra si sí. ¿sabes cuál es el hormiga negra? está muy buen estado y pido 7000 dólares bueno bueno vamos a ver si enganchamos a alguien enganchamos a algún boludo bueno contame Víctor Bueno, mira, si vos querés que yo toque el tema... Vos así, no, pero usted... Tú, no, el tema eh, el sí, tema sí, de, de, de lo que pasó. Yo estoy con vos de, de que no hay que festejar la muerte. Es algo de lo más estúpido que hizo Estados Unidos. Eh, aparte, no nos tenemos que, que este, llamar, eh, llamar a la atención de nada de Estados Unidos, porque Estados Unidos es, es el primer... No, ciudadano. pero, para, para, para, no, no, para, para, no hagamos 6, siete, 8. Yo no estoy en contra de Estados Unidos, al contrario. Me parece que ellos como países... ¿Ves? La, la historia son todos compartimentos estancos. Yo estoy mirando sí. en C5N el homenaje a los caídos del Belgrano. Eso a mí me interesa más que Estados Unidos y Bin Laden. La historia nuestra, la bueno, de adentro, la de los ser peor, Va a ser peor ¿Por qué no lo llamás a Bush? y se lo decís porque yo creo que deben necesitar asesores pero mirá lo que vos pero mirá lo boludo que somos los argentinos yo te explico, hoy lo tuyo lo escuché dice uno y ahora Bin Laden bueno, llama a otro y dice, ya está, muerto el perro se acabó la radio llama a otro y dice Ahora, ¿sabes hay que darle? A Chávez hay que darle. El argentino enseguida agarra la batuta y empieza a organizar el mundo. No es tan fácil, muchachos, no es tan fácil. Sí, sí. Ahora empieza Tinelli, se termina el problema. Un genio. Un genio. Chao, hasta luego. ¿Qué a la mierda? Y claro, no, escúchame, dijo Bush, terminó gran hermano. Sí. Empieza Tinelli, hay que matarlo el sábado. Porque después, No hay no más. Claro. Olvídate de la prensa. Olvídate de la prensa. Encima, Cristianuco, ¿eh? Es? Que el boludo no que no ganó, idea, ¿cómo se no llama? El marmota este. Cristianuco, ¿eh? Es? Cristian ¿eh? No o se va a hacer la con un vaso. Bueno, dice, antes que este chico empiece la popularidad y antes que aparezca este. Que venga Tinelli que ya empezó a aparecer Pachano, todos bailando ah sí. Y ya está, esto es a la mierda, mañana nos olvidamos de todo y como pasó con la boda pero olvídate, pero, pero todos ya apuraron este fin de semana porque después empieza ya toda la programación olvídate Catalina pero por qué somos así y por qué somos unos pelotudos, <risa> pues eso no va como no va hola hola hola, ¿qué tal Robin? ¿cómo estás? bien, muy bien ¿Eh? buenas noches ¿Quién habla? Eh, César. Sí. Te comento, por el tema del bandoneón que... Ah, sí, no. eh, contame, César. Sí, mira, eh, mi viejo tiene un bandoneón guardado hace muchos años que pertenecía a mi abuelo. Ajá. Y habíamos hablado hace un tiempo atrás de que él lo quería vender y demás, y no sabía bien dónde llevarlo, porque más que nada es tiene precio afectivo, digamos claro suena no <risa> sí sí sí está en muy buen estado está ah. a, a, a, digamos bueno y y cuánto van a pedir por el bandoneón mira en ese sentido no sabría... no no soy conocedor del tema no, eh, por... suena así no no vale, no suena no, así no, por, bien. por qué no, un, bandoneón. Ah, un bandoneón qué es un doble ano Bueno, escúchame, ¿y de dónde son ustedes? De Pilar De Pilar, yo mañana lo voy a ir a ver Este... ¿Lo, ¿lo puedo ir a ver mañana? ¿Sí? ¿Y el juez no pues estará bien? Sí, el juez, bien. se cambia el juez, no hay problema ¿Y...? ¿Eh? Yo tengo... Escúchame una cosa, eh, dame la dirección eh, Por favor, Gervasi, encargate de tomar la dirección y todo Y yo mañana te llamo y lo voy a, a ver Perfecto ¿Puede ser? Sí, sí, como que... llevo unos sopetanga por las dudas, eh. cerramos el trato. No hay problema, no hay problema. No digas bueno. que transportás dinero. No, no, no y nadie sabe por porque que voy a que... ir por Panamericana, no sabe nadie. No, sí. comprar un bandoneón. ¿Qué, ¿Qué me decías? Que estoy totalmente de acuerdo con el tema de los ingleses y demás y ese tipo. Ay, basta, sí. los ingleses son merda también. ¿Viste? Entendés, porque están todos muy de acuerdo con el tema de... de No te fijan... El tema de es que pasó en Malvinas y demás. Yo tengo 33 años y estoy totalmente de acuerdo con vos. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo, hijo. Mañana nos vemos que voy a ver el bandoneo. No, no. Perfecto. Chao. Dejar el teléfono, Gervasi, Gervasi. Encárgate vos. No, ella me pierde todo. Gervasi, guardame todos los teléfonos y después me los das porque la loca pierde todo. No, la loca dice, sí, ya, no, ya, ya. No, loca. Es una loca, está pirada. No es un problema tuyo. No es un problema Ay, no tuyo. Digas. Sí, sí no, no Sí, no es No, una idea. por favor. Bueno, eh, eh, <risa> dame los teléfonos. 4535 2700 y 4535 2710 Vos fíjate que todo lo que tenga la gente para vender, acá se vende. ¿Cuántas cosas? Yo viste, estaba viendo un programa ayer... Yo tengo unas cuantas que cosas, llame... cosas. ¿Qué <risa> El culo, vas a vender vos. Sí, chica. en qué momento. Si bueno, compro, compro. <risa> bueno, escuchá una cosa. Sí. Estaba viendo un programa que se llama, no sé cuánto de la historia... Que son los delictores de Hitler de, de, de y Channel. Y hay dos niatos que van a una combi, que es lo que me gustaría laburar a mí. Eh, comprando porquería por por Van a la casa de uno y dicen, oh, sí yo tengo un chicle masticado de Washington. Y lo compran, nos sí. pide compra porque bueno, Estados Unidos tiene un mercado que venden todo. Acá no, porque acá no hay guita Pero me encanta que la gente me llame Las viejas, porque tiene una cama de bronce Otra que tiene una guitarra ¿Vos otra... dormirías una cama de bronce? Yo no, no, hay gente que compra es, Este fui. pibe que te digo, que hizo mucha guita sí. ¿eh? Empezó comprando, ¿viste? Se, se muere, por, por ejemplo un actor. No, lo que pasa es que para restaurar casas Muy importantes Necesita todo ese tipo de cosas Todas son esas carísimas. cosas son carísimas Lámparas, jalanchas eh, escupideras, todo, todo ¿Sí? En eh, estatuas, ¿cuánta gente tiene estatuas que... La jarra esa que se bañaban antes con, con la de losa. Sí, la vaya bueno, sí. esa ya pasó. No, de losa no. No, de porcelana. Las muñecas. Las muñecas con caritas de porcelana. Ay, qué no te gusta. No, no me da miedo. Ay, miedo, dice la boluda <risa> <risa> Baby, espacio al 10-0-11 <risa> Yo vendo, diga. Y yo compro, diga. Hola. Hola, Baby. Sí. ¿Cómo te va Qué Moshe? No lo puedo creer. ¿Quién habla? Ismael. ¿De dónde? De González Catán Este se llama Ismael Con este negocio no hago Contame, paisano Estoy muy nervioso, la verdad No, aflojate, Me Llamaron recién hace dos segundos y yo no podía creer, la verdad Yo te escucho desde, bueno, cuando estabas en América Sí Pero yo nunca te mandé ahora, viste, cómo estabas con el tema de las porquerías viejas, qué sé yo eh, yo tengo una pianola por eso te mando un mensaje ¿Qué es una pianola esa que se que anda a cilindro claro exactamente yo vi una en san isidro que le pones el cilindro como la del oeste y suenan sola es, tenés que pedalear claro bueno hay que pedalear un poco pero <risa> hay que es mejor pedalear que estudiar música Sí, es un piano automático ¿viste? claro por, por eso llamé pero no la verdad que me sorprendió que me, que me llamaron no y si estamos comprando y vendiendo estamos de, de compra ¿eh? y cuánto pedís por la pianola Mira, él no tiene un precio fijo, viste, porque casi no hay. Pero yo estoy pidiendo más o menos 3.000 mil dólares. Tres mil, ah mierda, 3.000, no, no. mil, dólares. linda miñolita. Pero... son todas caras, pero hay muy poquitas. ¿Y ¿Qué, ¿qué es de, de cola o media cola? No, no, es vertical. Es vertical. Las si, de las y, películas. Y, y, de... ¿Y cuántos cilindros tenés? Y cilindros yo tengo pocos, pero se consiguen. Yo... La, La podríamos escuchar en este momento por teléfono. No, imposible. ¿Y ¿Por qué? Yo No, estoy en otro lado. Estoy, ah. en, el, estoy en el taller ahora. Así que... ¿El taller de qué? Y yo me dedico un poco a los instrumentos musicales. ¿Eso Y un intento, digamos. ¿Y qué haces? Que no... Si te des una pianola, sí. Y cada tanto arreglo algún piano cuando tengo ganas. Ah, cuando ah, tengo ganas y tiempo. ¿Arreglás pianos? Cuando puedo, sí. Ah, mira vos. Y, y tengo ganas. Bueno. Es un hobby, más que nada. ¿Vos viste la cantidad de cosas que hay? Yo, a mí me, me, me, me, me perturba algunas casas, la cantidad de cosas que tiran, y todas esas cosas tienen valor. Y hay, hay, hay cosas magníficas, hay cosas ¿Sabés lo magníficas. ¿Sabes lo que pasa, Bobby Que no, la gente está tan cerrada. Eh, yo estaba hablando justamente con algunos amigos estos días que se si interesa... Toda la gente está interesada en muy pocas cosas, ¿viste? Son autos, televisores, y no sale de nada. La gente que fabrica guitarras no venden, los que arreglan pianos no tienen trabajo, está muy cerrada la gente. Y sí, porque no hay talento. No hay cultura. No hay cultura de, de, de instrumento, no hay cultura. Yo no, me acuerdo no. cuando yo era chico que nos mandaban a estudiar la guitarra, siempre nos mandaban a estudiar algún instrumento para tocar con las tías, ¿viste? Y yo veo que ahora no hay... No, hay... no, no. se juntan, no se juntan los chicos. Yo alguna vez tuve ganas de pon... armar un, un grupo así, pero no, nadie estudia, no, es, es difícil. Y bueno, difícil, tenemos que armar pero... algo desde la radio. Yo soy profesora de piano. Sí, sí. nadie te pregunta. ¿Profesora de piano? Sí, toca la flauta. La sí, estaba viendo la propaganda de la bandera nuestra. Mira qué lindo, la bandera ¿No nuestra. No la vi ahora, la estaba mirando en C5N. Es que Está muy buena, ¿eh? Ahí en el obelisco. Yo solo, porque todos tienen elenco. No el, sé, el, no el, sabemos. El, el, ¿Eh? ¿Qué, qué es libro de notas? ¿Qué? ¿Qué? No, no ah, bueno, este, si alguno quiere comprar la pianola del muchacho, puede llamar. ¿Eh? Bueno, un abrazo grande. Chao, querido, que sigan no, bien. No, no. Un lúter, me, me encanta. No, estaba viendo la propaganda de C5N, era que yo dije que había estado como un boludo solo de lo menos. Pero así, salís con todas las el único, y, Pero salvé la publicidad. Son todos duros. Fedor, ¿viste Fedor ¿es? Sí, Fedor, muy buen director claro. sos excelente. So, es muy buen me encantó, director. Me encantó, Ah, sí, pero el de mejor estoy yo. mira increíble. Y solo con la bandera del obelisco como, como loco. como como sintiendo la dad, compasión. Como sintiendo adentro. Muy ah. bien, me encantó. Dame los teléfonos, Anita. 4535 2700 y 4535 2710 para comunicarse con el ángel. Como Daniel. cambió la vida. pensar que en otra época sí, esa sí. publicidad hubiera aparecido el Negro Oro cantando primero. Y muy lejos allá en el fondo, si querían, todos haciendo de público abrazados todos, ahora todo parejo. Y, y, me me parece parece bien. Bien. y yo solo que soy una estrella. Muy bien, muy bien, Pedro. <risa> muy bien, así, así debe ser. No, bien, bien. Está bien, porque antes, viste, era no, una cosa. No olvidé llamarte. Me, eh, eh, empezaba. ¡Oh, inmortales! ¡Eh! Y atrás todos ah, lejos, los hacíamos los coros. Ahora co hace coro conmigo. Muy bien, como debe ser. Todos iguales. Ahora somos todos comunistas. Somos todos iguales. <risa> Dame los teléfonos, sanita y música. 4535 2700 y 4535 2700 2700. ¿Le ganaremos si te a Dolina? ¿Vos qué decís? Pues. ¿Vos decís que sí? Oh. Vengo pero ganando. Yo no quiero decir nada. O sea, yo hasta quiero que que no, hasta que no venga el ranking. Pero vamos, digo, claro. si me voy a comer con Dolina, si le gano, le pago yo.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 Speaking words of wisdom, let it, let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the Living in this world agree. There will be an answer. Let it be. Love, Ah, no, están cargando el teléfono, mensajes. Sí, llegaron a través de Facebook, www.facebook.com, barra la radio. Gastón, dice Rigoni, mándame un saludo. Soy de Entre Ríos, Gaby. Gastón, un abrazo grande. Cecilia querido. Díaz Andrade, como siempre y por siempre, tu fiel admiradora. Gaby, sos el mejor. Digo Gerardo Gómez, hola Babi, saludos desde Río Gallegos y a Leti que la amo mucho. Leti. Marcos Pizaroni, hola Babi, genial tu programa, mandame un saludo desde Aedo. Muchas gracias, un beso grande a Edo y no se olviden que este sábado 7 de mayo estoy en el Teatro Carlos Gardel en Valentina del Toda la gente de los alrededores de Valentina del sacando la entrada al 42885-87. Sal... Sábado Dejame. 14 de mayo, Escuela Manuel de Grano de Pilar Ramallo 03407 154 084 66 Domingo 15 de mayo Teatro francés de Rojas 02474 154 456/12 Bueno, y así se llama. No, va. Barrio, no, no, no. Lé, que... vos a la gente. No, tan estar. inteligente. No, pero el sábado 7 de mayo se está en el Teatro Carlos Gardel de Valentina Alcina. Y el teléfono es 4208-8587. Sí, y luego es, le damos otro teléfono más. Y luego y, se la damos más. Sí, por supuesto. Hola. Hola, Babi, ¿cómo estás? Bien, ¿quién ¿cómo? habla? Habla Nelly de Campana. Sí, tan tan. ¿Tan, tan? Sí. Sí. <risa <risa> fanática tuya. Bueno, contame. Eh, bueno, tengo un teléfono de horquilla, Ajá. antiguo, Ay, qué lindo. que era nuestro cuando éramos chicos. Lo podríamos bueno, poner acá en la producción porque estos no andan. Sí. sí, funciona, funciona porque hace ocho años más o menos que lo cambiamos por uno de línea. Ah, mira, lo tenían andando, lo con el línea. Pero después empezó sí. a hacer fritura eh, claro. y lo cambiamos por el que tenemos ahora. Sí. ¿Qué color será? Negro. No, es todo dorado, con sí, la bocina negra, y el que tiene colgado en la horquilla también tiene ¿Cuánto con... estás pidiendo por el... No, no tengo idea de lo que puedes gastar. Y yo Cien, calculo 100 entre... ¿Cien pesos? Sí, no, no, pueden encontrar 100 dólares. ¿Veinte pesos? No. no, no, 100 pesos, porque yo vi uno medio parecido en dorado. Sí. Doscientos cincuenta. Sí, con la horquilla, ahí por Avenida Santa Fe y... y pero hay que ver si no, pesos. No, pero era nuevo. Sí, es nuevo, nuevo. Ah, No, este de la señora es viejo, boluda. Ya sé, bueno, Muy ¿y cuánto bien? le voy a tener Hay bien? que verlo, señora, hay que verlo. El que teníamos en casa. Bueno, si alguien lo quiere comprar, le damos su teléfono. Bueno, cómo no. Hasta luego, gracias. Un beso. Mi amigo Paul Baker compra relojes, joyas, alhajas, oro a precio internacional. Mi amigo Paul Baker ya está afuera. Joyería Paul Baker tiene la mejor cotización internacional al instante. Llame desde todo el país a mi amigo Paul Baker. Llámelo y dígale, y hablé con el Babi. 0810-122-2425. Lleve fasos o personalmente en la Avenida Alvear 1585, de lunes a jueves de 10 a 18 es horario de visita. Ya sabe, 0810-122-2425, Paul Baker. La seguridad, la garantía. Mi amigo Paul Baker. Hola. Hola, Babi. Sí. Bueno, yo te quería agradecer... Soy sobreviviente del crucero General Belgrano. Ah, bueno, un aplauso, por favor. No, no. No, no. Sí, no, sí permítame lo menos que podemos hacer. Yo cuando hablo con un, con un héroe siempre aplaudo y cuando hablo con un político me pongo de mal humor. Sí. Mira, Babi, yo creo que los héroes son los que quedaron allá. No, no, son todos queridos, son todos. Eh, Mira, yo te quería agradecer porque te escucho hace un tiempo largo y yo sé que en estas fechas siempre nos recordas. ¿Sabés qué me pasó, yo conté acá la historia el capitán del general Belgrano, Bonzo. bueno, un día yo lo amaba a ese hombre, le veía una cara de bondad, éramos muchos, que cuando él no se quería tirar. Sí, bueno, yo, yo sé la historia. Entonces una vez estaba en Doney, un boliche que estaba ahí en Libertador, sí. y este, y pasó Bonzo caminando, parecía sábado, sí. era muy parecido, viejito ya, y yo lo corrí una cuadra. Y me acerqué y en medio se quedó porque fue cuando empezó este gobierno. Sí. Él habrá pensado que yo lo iba a escrachar o iba a putear. Sí. Entonces le dije, señor, disculpe que lo molesto. Usted es el, eh, este, el, el capitán del general... El capitán, ¿no? Del, el capitán, el del, capitán de navío. ¿De navío del general Belgrano? Sí, sí señor, me dice. ¿Pero ¿Le puedo dar un abrazo y lo puedo besar? Porque no todos los días se puede abrazar un héroe. Y después me llamaba todos los años y cuando yo no me, me dio una pena grande porque acá en la estupidez argentina la idiotez de los argentinos eh, la la la chatura y la mediocridad de los argentinos este que hace que un arrastrado chupamedia de los de, del gobierno de turno eh, tenga más blasones que un héroe confunden a los chicos que pelearon en Malvinas con la dictadura. Y no tienen nada que ver los combatientes de Malvinas con la dictadura. Los combatientes de Malvinas fueron héroes, próceres, y la, la dictadura fueron unos hijos de puta. Está Pero hay que separarlos muy bien. Entonces, acá se ensuciaron a las fuerzas armadas, a la policía, por los hijos de puta de la dictadura. Pero han habido héroes en la Argentina, gente de gendarmería, gente de prefectura que ha luchado en Malvinas, Y han vuelto la cuarta parte. Entonces, por eso, vos que estuviste, sabés de lo que estoy hablando. Sí, perfecto. ¿Sabés una cosa, David? Sí. Nosotros actualmente estamos trabajando en los colegios en la provincia de Buenos Aires. ¿Ah, sí? De porteros, sí ¿eh? Bueno. Y somos los héroes del país limpiando colegios. Claro. Acá Alfonsín, te lo dice un alfonsinista, cuando hacía el discurso que terminaba con el preámbulo de la Constitución Nacional, hablaba de los héroes de Malvina y mi hermano que al poco tiempo murió que era héroe de Malvina sí. se ponía a llorar emocionado porque él iba con la camperita camuflada a escuchar los discursos de Alfonsín y lloraba me abrazaba y lloraba él no estaba muy bien y porque por el reconocimiento sabes qué le dieron a los de Malvina en la época de Alfonsín igual que ahora sí, no, bolsa de residuos sí, no, para vender no los semáforos. Fami. sí era el, nada le daban y venían los chicos con la credencial de combatiente y te vendían bolsa de residuos en Plaza San Martín. Y después Meren nos dio 100 pesos. Mensuales. Sí, 100 pesos a los chicos que dieron la vida. Y a una cosa, eh, nosotros actualmente en los colegios limpiando, tenemos que estar, y nosotros tenemos gente que están de los planes, un montón de cosas, pero lo peor que el otro día, por ejemplo, cuando estuvo el, el casamiento de Príncipe, ¿sabés qué dolor que nos dio a nosotros? Y hoy no vimos lo que vimos como auspició en ese momento. Uh -huh. ¿Sabés cuánto lloramos? Por ejemplo, que nosotros llevamos la bandera, yo estoy en un colegio y estoy muy contento que esté trabajando, aunque esté limpiando, eh, enseñando, hablando, diciendo la causa Malvinas, pero más que nada que es algo nuestro, pero bueno, está todo tan dando. ¿Cómo es tu nombre? Pedro Costa. Pedro, te mando un abrazo y te agradezco en nombre de toda la gente bien nacida de la Argentina. Mira, yo te agradezco a vos que llegué, llevé la causa argentina y la verdad, eh, te felicito. Un beso querido. Un beso viejo. Ahí me emocionaba mucho a mí la propaganda esta de C5N, la parte que yo tenía que hacer flamear la bandera, porque yo estaba lleno de orgullo con la bandera del obelisco, ¿no? Y este, y porque yo siempre que levanto una bandera argentina, ya no pienso en San Martín, pienso en estos chicos de Malvinas, que son los héroes más recientes que hemos tenido. Pero lamentablemente, después se han inventado, asesinos y secuestradores, se le ha puesto el título de héroes, Y, este, y han quedado opacados los que de verdad pusieron los huevos contra una potencia enemiga que nos venía a, a, a usurpar. Pero bueno, la diferencia es que algunos la guerra la ganaron y otros la guerra la perdieron. Y los chicos de Malvinas la perdieron contra Inglaterra. Y los otros la ganaron contra argentinos. Hola. Hola. Sí. Hola, Bobby. Sí. Es un orgullo hablar con vos. Muchas gracias. ¿Quién habla? Eh, Guillermo de Santiago del Estero ¿Cómo te va, Guillermo? Eh, Escúchame. Despacio, eh, Guillermo, despacio. Lo acabo de escuchar a Pedro. Sí. Y realmente es un orgullo. Eh, no lo conozco, obviamente, pero eh, el tema es que esta gente, nuestros con, provincia, nuestros con nacionales, eh, que se han arriesgado en, en las Malvinas, y no le damos la importancia... Que realmente se merece. Ivana, bueno, pero hay que, hay que esperar que se case el principito. Claro, no. Lo importante es la Juanita Viale y todo lo demás. Ah. Bueno, no son cosas distintas. No tiene nada que ver, pobre Juanita Viale, con que los gobiernos de turno no la reconozcan. Porque esto no tiene que reconocer Juanita Viale ni yo. Lo no tiene que reconocer los gobiernos de turno, que siempre los dejan en la cola para lo último, esperando que los excombatientes se mueran. Entonces, en el Villiquen del 2093... Va a aparecer eh, Juan Pérez que al frente de la tropa reconquistó la Malvinas. O va, va, va a aparecer un billete de, de plata dentro de 100 años que va a aparecer la cara de Galtieri, auspiciado por Robert Browns, y va a decir que al frente de la tropa reconquistó la Malvinas. No, Cuando no. en realidad los verdaderos héroes los tenemos venido Ballenita, sí. Te mando un abrazo. Un bueno. beso. Hasta luego. Porque si espero al Santiago, me voy a agarrar el martes. Hola. Hola, Babi. Sí. Sí, habla Estela. ¿Cómo te va? Bien, Estela. Vos sabés la alegría que me da, no, no sé, porque te escucho desde siempre. Sí. Sos mi compañero de la noche, ¿viste? Muchas gracias. Me alegra muchísimo escucharte. Bueno, Poder amor. hablar con vos. Contame. Sí, eh, mira, yo llamé porque, bueno, primero muy emocionada con, con este muchacho que llamó de Malvinas, ¿viste? Héroe de Malvinas, porque... Estoy totalmente de acuerdo con la causa de Malvinas, ¿viste? con todo eso. Y... Bueno, está bien, está bien. Pero eso dejémoslo. Bueno. No. Si no parece el programa de Jorge Barone. No, yo no, no sí. hago programas de Malvinas. Simplemente reconozco cuando alguno llama. Pero nada más. No nos emocionemos no. tan fácil que queda feo. Sí. No, no queda feo. No, sí, sí. Pero pues ya empiezan las viejas. Viste, Ahí yo con este muchacho. Cambiemos Vamos. No, no, no, no, no me trates de vieja porque no, no me... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no espera. Escuchame, yo ¿qué? digo, yo digo, no digo que las trato de vieja. Digo que hacen cosas viejas que es distinto Cuando una bueno. persona, viste cuando llama a uno en la radio y dice La verdad es que yo gané la medalla olímpica de automovilismo dice, sí. y, y, y soy no vidente Bueno, entonces llaman todos, que viene el no vidente que maneja Entonces, si sí, vos querías vender una raqueta, arranca con la raqueta Bueno, yo quiero vender una cama ¿No era una carraqueta? No, una cama Ah, ¿Una cama? No, una cama, la otra quiero... La ver, cama. ¿Una cama? Sí, ¿qué cama? Eh, una cama antigua, ¿viste? Con los espaldares así todos, qué sé yo, todos trabajados, ¿viste? Yo te quiero decir, ¿tiene angelitos en el medio? Eh, no, Eslóbalo tiene angelitas. tiene una orejada tiene florcitos ¿Murió alguien? No, no sé, porque la, la compré, la compró mi marido, ¿viste? Así en, en, esos, en esos remates de campo. Sí. Así que no sé te habrá muerto. Está no habrá muerto. Escúchame, de es...? ¿Qué sé yo de qué? Es? ¿Cómo no sabes? De la cama no sabes de qué. Es. No puedo vender así. No puedo vender así. Dice, sí, no sé de qué. Yo sí, no puedo vender así. ¿Qué ¿Qué ¿Es de que bronce es de metal? Es de metal. Una cama no, no es vieja, es una cama. No, mamita es vieja. ¿De qué época? ¿Qué sé yo? Debe tener como 70 años esa cama. Mm. A ver, Anita, espera un poquito que Anita es especialista en cama. No, no, no, es a... no, no, no sí. pero co... porque ya me da eh, eh, esa cosa de no saber no, quién pero ¿cuánto murió puede ¿Y cuánto Puedo bailar? ¿Cuánto puede cama? El ¿Solamente el respaldar, señora? Los dos espaldares. Los espaldares. dos espaldares. Y enrejado, por lo que me dice enrejado, tiene que ser como de este enrejado, como... A ver... No, bueno, no, está bien, señora. ¿Cuánto pide es por esto? la... Terminala, ¿Eh? sí, sí, terminala, esterilla. ¿Cuánto pide la, por la carga? Exactamente, como una esterilla, esterilla con, con... Sí, ¿cuánto pide? Está bien, la no, terminémosla. Sí, ¿cuánto pide por, por la dos, cama, seguramente. Se ¿Qué sé yo? 300, 400 pesos. Eso venía en bordeaux y venía en verde. En, en verde. ¿Ves? No, está en un color así como doradito. Oh, horrible. Oh. Pero, para no. el dorado a la hoja. Ah, no, no brilló. ¿Usted la usó la cama esa? ¿Eh? ¿Usted la usó? No. Ah. ¿Y eh? para qué no, la tiene? No, no, no, se compró como antigüedad porque coleccionaba antigüedades. Yo que pues, la vendí mucho. ¿Que ¿Está mordido el respaldo? No. Cómo ah, mordido. Sí, porque nosotros le compramos a la Fauci una cama que está todo en el respaldo mordido. Ah, sí. No, sí. No. <ríe> ¿Su marido vive? No, no, no me fijé, pero está sana, la verdad. ¿Su marido vive? ¿Eh? ¿Su sí. marido vive? No. Ah, murió. Está haciendo sí, todo. Claro. Pero, ¿Y qué más sí, tiene, señora? No, no era ahí de, de, de nosotros, ¿sí? Pero lo compramos como antigüedad ah. porque coleccionaba antigüedades. Bueno. Bueno, muy bien. Sale a la venta a la cama. Un beso. Sí, yo me daría uno, si No, no, se no, no, se, no sé se. que le ofrezca a la gente. Yo no Pero la voy a comprar. Hola. Hola, buenas noches. Mar. Bu buenas noches. Bueno, me que espera que... un poquito que voy a las noticias y ya no, vuelvo. No, a... no. Mientras tanto la gente se comunica. ¿Qué teléfono? 4535 2700. Vamos a ponerle toda la furia. 4535 2710 y puede mandar su mensaje de texto con la palabra. Babi al 10 Vendan Venda todo lo que le sobra Se junta con unos mangos Para el fin de semana ¿eh? Eso, bueno. Llámalo a Babi 4535-2710 ah. Girl. Ahí está Claudia María Domínguez, que está en C5N. Hola. Hola, si va, vi. Bueno, estábamos hablando de la raqueta, justo llamó Guillermo Vilas, que estaba interesado. qué, raque... ah, qué suerte, mire. ¿Qué raqueta es? Yo tengo una raqueta este, marca Windsor. Windsor. Sí, sí, debe tener más o menos 25 años. Que era Un Windsor. poco más. O un poquito más. Sí, porque no es ovalada, es media rectangular. Está impecable, le voy a decir. Y sí, claro, ¿eh? si claro. Tal, nunca la vida a dar una raqueta. No, yo nunca, la verdad. Y Era escu... yo sobrino mío, digamos que, bueno... ¿Falleció? ...cara argentina y falleció, y la tengo yo, digamos, pero... Realmente, como ya soy una persona mayor y no tengo quien, digamos, realmente juegue... escúcheme y... una cosa, sí. y, ¿y a quién le quiere vender eso? De... Y bueno, una persona que a lo mejor esté practicando. Pero señora, ¿cómo va a practicar con esa porquería que tiene 30 años? Ahora se usan raquetas de aluminio, de grafito. ¿Quién va a estar practicando con esa basura? Bueno, si se Pero explica, esto es un negocio serio. ¿Cómo vamos a poner? Escúcheme, tírela, no la agarra ni el botellero, póngase en los pies con la nieve. Yo le digo sinceramente, así me fundo, porque si empiezan a traer, la otra trajo la cama esa de, de dorada la hoja. No, yo tengo una, que... una cama de bronce, que era de mi madre. ¿De contra ¿Una plaza o dos? No, de dos plazas. Bronce, bronce, es que esa que, bronce, se, bronce, la que, bronce, que se, se le saca los... Hace seis meses, señor, que falleció. Ah, ah te Bueno, calentita. pero no falleció en esa cama. Ah. ¿eh? Bueno, falleció eh, en un sanatorio. Ah, bueno, menos ¿eh? mal. Bueno, y los indicable. Cuánto, cuánto estaría pidiendo por la cama? Bueno, mire, yo no tengo noción de lo que vale, digamos, el bronce. ¿no? Sí. Bueno, usted está desmereciendo a lo mejor una raqueta. No, la raqueta que... no la desmerezco, señora, a ver si me entiende. ¿Cómo, pero cómo la realidad, ¿Usted se no? pondría para hacer el amor un condón no, no, no, no, no, de con tripa mucho. de oveja? No, no, no, no. ¿Cómo hacer el amor con la raqueta? No, pero escúcheme una cosa. Antes usaban los condones de tripa de cordero, ¿se acuerda? No, no me acuerdo. Bueno, tendría que saberlo. Eh, los primeros condones eran de tripa de cordero. Eh, eh, y no es lo mismo decir bueno, yo sé que alguien debe querer hacer el amor necesita un condón, sí, pero de látex no de tripa de cordero y la raqueta esa es como un condón de tripa de cordero, es antigua ya no se llama es más, mire lo que le cuento el encordado de esa raqueta sí. es de tripa chilena es de tripa seca se llama tripa chilena uh -huh. y le cuento porque yo soy viejo y he jugado mucho al tenis y las primeras raquetas down up que yo tuve Eran de tripa, encordada de tripa. Que me llame alguno que ha practicado tenis y me, me equivoco. Bueno, la verdad es? que yo le creo Y además que, que, que yo te le, le hago otra pregunta. Sí, dígame. Porque yo veo que soy comprador. y eh, sí, sí. ¿Tiene la prensa de la raqueta? Sí, señor. Está con la prensa. Está con la prensa. Muy bien, le explico a la gente. Esas raquetas, si no se prensan, se vienen abajo, se, se doblan todas. Se está con la prensa y está con su funda. Y con, y su funda ¿Mm? con su funda cuadritos. Con su cuad funda cuadritos. Entonces, muy bien, sí, no es vale nada Es como una cosa muy bien mantenida Claro, es una antigüedad Es una antigüedad, David sí. o sea, A lo mejor se puede valorar por la antigüedad pero Pues el sabe quién juega con esa raqueta eh, El que está con Lani, ¿cómo es? Magdras. Mario, Mario Magda ganó la Wimbledon con una raqueta así y eso que con sobre todo y todo. Jugaba. Sí, juega con sobre todo, Mario. Bueno, un beso grande, adiós, padre. Padre, adiós, padre. Padre. adiós, adiós. De guardarme el número por la cama de dos, por la cama de bronce, ¿no? Porque, no, no, no. Pero Alguien murió quiere la una madre, cama. No, Luzan Antonio. Ya sí pero durmió la madre hasta que Qué poco, tiene que ver, pobrecita? Vaya. Nada, está calentita. Bueno, hola. Ah. ¿Sí? ¿Quién habla? La Babi, Eduardo te habla de acá de la provincia de Buenos Aires del coronel Mom te digo que estamos comprando muy poco ¿no? andamos <risa> mal con el negocio sí está este sí? En una venta muy muy rara esta noche ah, sí eh. no estoy comprando nada no sí. está comprando nada ¿eh? a ver decime eh. muebles antiguos también compro ah sí sí, sí. bueno eh, no mira Bobby yo tengo una moto Puma ajá este, modelo 64, sí. está totalmente como vino de Córdoba, eh, tendrá más o menos 300 kilómetros, y también, si hay alguno eh, interesado, también... Este, ¿Cuánto, ¿Cuánto pedís? Y, mira, yo por lo que vi vender una moto vieja en Chivilcoy, eh, más o menos ocho mil dólares. ¿Ocho mil dólares? Sí. ¿Y me tomaste el Mercedes como parte <risa> de pago? No, es mucha guita, ocho mil dólares. No, se vendió una fiambreta eh, en diez. ¿Y mil dólares? Sí, bueno. ¿Fue a eh. Italia? Yo tengo una Vespa 58. Ajá. En perfecto estado de conservación. Y esa está nueva también, ¿eh? Sí, bueno. Este, eh, cualquier cosa sale a la venta y vamos a ver si alguno ofrece. Eh, en base, este, como cosa antigua que... Sí, por supuesto. Este, que lo que vale a lo mejor una moto, ¿no? Claro, me eh, imagino. Pero me estás, este, te escucho toda la noche... Estoy en la cama en este momento sí. y me hace reír, me hace acordar. ¿Cómo es la cama? No, la cama no, sí. de madera. Ah, no, no, no, no, está bien. Cuando la quiera cambiar hay una de bronce sí, que pues, le voy a meter. Tenía de bronce, eh. Ajá. Tenía de la finada de mi mamá, tenía de bronce de dos plazas. Usted sabe que se aprende mucho comprando y vendiendo. Por ejemplo, sí. cuando esas camas de bronce las compraban mucho, sí. Porque guardaban la plata dentro de los caños la gente en el, Se sacaban los cositos de Los la... pomitos y se guardaban la guita ahí Se, igual, se sacaba cosas y quedaba el hueco del caño Exactamente este, El cabezal se sacaba Y ahí y lo, los tipos los que te compraban en la cama Más que nada por si guardaban la guita que Claro, era... estaba dentro. exactamente <risa> Bueno, te mando un abrazo, ¿eh? gracias no, no, no, gracias a vos, Bobby Chao, hay de todo, acá moto, cama La raqueta La, que... la raqueta fue la que más la, me impresionó La, la, la raqueta de coso de ah, Sí, hola Hola. Sí. Este María habla. ¿De dónde? De acá de San Martín. Sí, María, te escucho. Bueno, tengo una cama de bronce. ¿Otra más? Sí. ¿Cuántas camas de bronce? ¿Qué hay, es María? De muchos años. Hay, hay que tener cuidado porque hay bronceadas y de bronce, porque hay algunas de fundición bronceadas y otras que son de bronce. ¿De cuántas plazas es? De dos. Dos plazas, muy bien. ¿Y cuánto estás pidiendo? No, la verdad que no sé a decirte porque... No sé, nos desprendimos más o menos hará dos años que la usábamos nosotros y después hicimos dos camitas, como mi esposo se enfermó. ¿Pero qué, con la de bronce? De bronce, sí. No, pero ¿qué hicieron? ¿Dos camitas con el...? No, dos camitas eh, simples. Esas. Ah, y guardaron la cama. Sí, y esa la dejamos ahí. Eh, archivada sí. sin usar y bueno teníamos intenciones hace rato de vender pero nunca se nos dio por sacarla bueno, eh, por favor Silvina guardame todas las camas de bronce que yo voy a me voy a hacer cargo de que se vean de las camas de bronce sí tengo amigos que compran esto por eso le puedo vender sí, está gente. bien está perfecto no, ¿no? Vender, la vitrola todo poner pone pianola, pianola pianola yo tengo gente que compra en serio te digo no sí joda. está muy bien así pianola pone, pianola Bueno, señora, eh, bueno. No, no tiene idea de cuánto va a estar pidiendo. No, querido. No, porque después la... ¿Sabe qué pasa con esto? Es un problema porque después uno va y la gente dice, necesito diez mil dólares, déme mil dólares. No, es un ridículo. No, no mira, hay, hay un precio para todo. No, justamente. Por eso. Entonces, bueno, yo... Le... Más o menos consultado. Bueno, muy bien. Le mando un beso grande. Eh. Igualmente. Hasta luego. Bueno, Dios. Hola. Sí, ¿quién habla? ¿Qué vende? ¿Un plato volador? Pues? <risas> Se escucha con mucho. Baja la radio. Mm. ¡Ay, grises. Hola. ¿Hola? Sí. Hola. Un Forté para ver. ¿Un Forte 1927? Está bien. ¿Eh? No lo no escucha. Mejor en la conversación que me interesa. Mejor en la conversación. Técnica, técnica. Me en la conversación, por favor, que me interese. hay ah, un que Sí, bien. me compro un Forte ya. Me lo compro. Habla desde el pasado, sí. Es, es Henry Ford que se llama. Déme algunos mensajes. Sí, dice, espectacular, el monologuista. Gracias por mostrarnos la realidad de una forma tan especial. Nos divertimos mucho, Darío y Adán, de San Miguel. Gracias, querido. Lindo, un beso lindo, Darío grande. y Adán, ¿no? Adán, sí. Darío hace deba Sí. ¿Cuándo volviste a Tandil? Te fui a ver con eh, el comediante en el año 2008. Te va a encantar el nuevo, porque el nuevo habla nada más que de sexo. Una hora y media hablando del sexo en el Qué matrimonio. Le... Así que, no, en el matrimonio. Todas ah, las bolivises que uno hace en nombre del sexo, todo lo que uno hace, ese es el espectáculo nuevo. Hola. ¿Mami? Sí. ¿Me escuchás ahí? Ahí te escucho, contame. Tengo un forte que era de mi abuelo. Después lo tuvo mi viejo y lo recuperé ahora yo. ¿1927? 1927, está con la pintura original, está no original. Se puso en parte cuando se casó mi viejo, anduvo de ahí más o menos de 10 años y después no se arrancó más, pero está todo, todo, todo el auto. En... ¿De dónde sos vos? De Río Negro. ¿Y cuánto pedís? Sí, la verdad no sé tengo idea, pero en algo razonable lo vendo. Pues listo. Eh, guardame el número me voy a, te lo compro yo traeme el número no no pará loquita pará aflojá si yo te digo que pares pares traeme el número del Forte por favor a ver gago Forte me lo voy a comprar yo que está negro original como venía la pintura original que, ¿sí que tiene y el motor no anda el motor no anda pero de estar parado jamás se arrancó después que se dejó usar pero no puede ser roto nada de eso listo mañana te llamo Sí, un, abrazo. un abrazo, yo compro todo. Padre, La, pongo te casa, La pongo a eh, Cindy. La pongo a Cindy, yo tengo ¿no? que hacer plata ahora. La pongo a Cindy. Si yo con lo que gano acá no hago nada. Tengo que ponerme el botellero. ¿Podés poner una venta de garage como hacen en Estados sí, Unidos y demás? ¿Vos y... sabés que voy a poner yo ahora un negocio fuera de joda? ¿eh? No es joda, y una página de internet. Voy a comprar y vender de todo por internet yo. Es genial. Es, me ¿no? encanta, me fascina, es genial. el sueño de mi vida. Es lo que más me gusta en el mundo, la raqueta. <risa> Trajeron todo lo que te Pero dijiste. no, pero la raqueta. Y yo la raqueta a mí me interesa. Al final lo único que voy a comprar es <risa> <risa> Mañana me ven con la raqueta. Trabaja, Silvina! A ver, muletas, ¿alguno tiene...? No, va bien. Mm. Muy bien, todos, pero tengo que ver, tengo que ver qué compro, Silvina, ahí tengo de todo, Eduardo. Yo necesito dice, un, un dice, ¿tiene sifón una moto antiguo, Puma, ¿eh? yo quiero un sifón antiguo para la cocina. Ah, yo te compro uno, ¿un Drago? No, no, de los verdes, como culo de botella. Sí, sí, sifón ay, pensar los que había en casa, los 119. Que mi abuela, cuando venía el sifonero con el coso de, de, de plomo arriba, sí, plomo, ay, Dios, plomo, los que eh. se han tirado de esos sifones, ahora cuentan fortuna. ¿Y, más y las latas cuando... de galletitas que ya se han tirado. Las latas de galletitas, hola. Hola, babi. ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Qué tal? Buenas noches, Karina, lo más Mirador. ¿Cómo te va, Karina? Bien, ¿qué tal? Bueno, mira, yo tengo para ofrecer un tren Lima. ¿Un qué? Un tren un Lima. Un tren Lima, sí, a. Italiano, con las cajas originales. Electricidad. Son Claro, son tres convoyes, sí. uno a vapor, el otro un tren militar, todos con sus respectivas locomotoras y otro de pasajeros. ¿Prende la luz la locomotora? Eh, sí, creo que sí. En realidad era mi papá, Ajá. el tren. ¿Cuánto pedí? 1.500 pesos, estoy averiguando y más o menos ese es el precio. Bueno, sí, listo, por... tráeme el papel, por me interesa. Me tren Lima, me interesa. Tren Lima. Adentro. Sí. Tren Lima, yo voy viendo todo y me hago unos pesos diferenciales me, Después te pego el precio, ¿dónde sos vos de tu Zangó? No, de Loma del Mirador Loma del Mirador, muy bien Mañana pongo a Cindy que tiene el tanque y nos vamos de acá para allá Andamos todo el día con el culo con pantalla Bueno, te mando un abrazo, ¿eh? Un beso, un beso. sale un Tren Lima completo en caja original Si, sí, nadie vende lámparas así con les digo, arañas con caireles sí, Arañas no, araña, pollitos, Araña pollito vende la gente ¿tiene? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? Eh, ¿Con Babi? Sí, con él habla. Buenas noches, Babi. Toda la noche te escucho. Muchas gracias. Yo hoy este, me enteré que... Bah, escuché que, que compra cosas. Hoy es Babi Vintage. Sí. Eh, sí. Yo les ofrezco que tengo... Eh, percheros, ballet... Este, son, no, no son trabajos estándar... Son trabajos de evanista. Este, tengo cuatro percheros nuevos. Son nuevos, ¿eh? Ajá. Este, que son para usar en el, los dormitorios. Como los que había en la peluquería de hombre Sí, tiene para poner los pantalones... Ajá. ...tiene eh, para poner... No, pero son valet, para acá. son valet, ¿Y qué tienes? Son chiquitos, son para colgar el saco, los pantalones doblados... ...y dejar los gemelos, en una cajita... Y creo que no son no, demasiado no. altos, ¿no? ¿no? A ver, pero dejen hablar a la mujer, están todas desesperadas... ...ven un peso y se desesperan... ¿Qué, señora, cuánto pide? No, no, no son... No es, no es que se aje... Se, ...se pone para que no se aje, por supuesto... Claro, se, cuele, se pone y sí. nos de la cama, el valet. Tiene la, la percha para colgar el saco o la camisa y tiene una, una sobremaderita que es para poner el reloj... Hemos hablado torneadas. de eso. Sí, bueno, ¿cuánto pide por sí. cada uno? Por ese, y es todo torneado. Sí. Ay, eh, ese, ese, cada uno 250. 250. tengo otro más sencillo, que está de 110 pesos. Y más sencillo, porque a mí torneado no me gusta mucho. No ah, me gusta torneado. No, pero no. no sabe lo que es, ¿eh? Como una a pistola un chancho, así todo... Ah, está en el alvear ahí, ese tipo. Ah. Mire usted. Bueno, muy bien, lo tenemos en cuenta, sale a la venta un perchero valet. Este, ¿Se le puede cortar las patas, señora? ¿Cómo? ¿Se le puede cortar las patas? No son altos, son bajos. Ah, para Feynman, digo. Bueno, muy bien. Bueno. Sale a la venta. Hasta luego, gracias. Bueno, de nada. Hasta luego. Y bueno, si alguien lo quiere, que lo pida. 110 pesos. 110 pesos, un perchero valente es barato. Muy Hola. Muy muy barato. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Hola? Sí, buenas noches. Sí, eh, Llamo de Capital Federal. Sí, Bavi Antigüedades, sí. <risa> Bavi Vintage. Sí. Este, no, primero voy a tirar un rato a, a tu compañera. Sí. Eh, la locutora que le gusta un sifón, que eh, escuchar de, A vos que le gusta el, el sifón, voz? mira, sí. Bueno, es, lo pasé un poco lejos. Eh, yo lo conseguí en la Ruta 63... La que desemboca ruta 11 a camino de la costa. Ah, ya sé, donde la entrada de Dolores. Exacto. Sí, ahí está lleno de sifones, lo tienen todo en el piso. Bueno, regaladísimo, 60 pesos lo vendían. Ah, en 60 que pesos, pero era 5 centavos una soda. Sí. Este, vendían sifones, era, había tres clases, los, eh, me explicó el vendedor, eh, sí. la de, él me decía que los, los el color rosa, rosa viejo, era la clase alta, lo que lo utilizaba. Sí. Después, los verdes, la clase obrera, sí. y los azul, eh, bien eso es eso, oscuro, verdoso, oscuro la clase media argentina. Ajá. ¿Por qué era esa diferencia? ¿Por qué? Porque decía que la clase alta no quería este, usar, como era este, retornable, obviamente, los sijones que utilizaba la clase obrera por enfermedades y todas esas cosas. mira vos, qué buena historia. Este, este década, obviamente, la década este, del 20, del, del 30, año, sí. Este, bueno, y yo estuve por ofrecer, yo colecciono eh, monedas, Ajá. y tengo dos este, de la República Argentina de dos centavos, del siglo XIX, de 1890. Bueno, muy bien. Si alguien quiere dos centavos de 1890... Eh, ¿sí? Tiene valor este, histórico, obviamente. Sí. Yo voy a tener este, dos centavos ahora cuando cobremos, ¿eh? Sí. <risa> eh, es color bronce, Ajá. y una no. similar se hizo en Suiza con el mismo grabado, eh, ya de oro, obviamente, esto es un metal de, de, de cobre, ¿no? Sí, cobre. Este, se, eh, no sé cómo se logró, que yo tengo el recorte del viejo en su momento que salió, que se le puso una maquinaria muy este, pequeña, que lo lograron los suizos. Hicieron un reloj. Cosas, y, exacto. un reloj con los de dólares argentinos. Sí, hicieron también un, un reloj con el dólar. Eh, los suizos hicieron, con, con casi todas las monedas hay hechos relojes. Ah, mira vos. Sí. sí, sí. Bueno, bueno no. son... Se destacan mucho, aparte de los chocolates, se ve que le gusta mucho la lotería. No, saben mucho, saben mucho y muy bien. Bueno, te mando un abrazo, sí, ¿eh? Te felicito por el programa, que gracias, este, muy ameno, muy llevadero. Y, esta no, y, toda y, toda y, toda y esto de la venta vez. es muy interesante porque uno de las antigüedades va aprendiendo cosas. Mira esto que aprendimos de los sifones. Bueno, yo esperemos que la pueda conseguir. Sí, esta chica, aparte, está muy simpática. Este, Pero eh, aparte, ella ya, con un sifón le toma el pico, ¿eh? Y <risa> al otro lado que también crecía siendo estoy haciendo memoria uh -huh. y vos veo que conocés todo no sé cómo hacer para conocer eh, en Juan de Justo había un carro un turco sí que anda por la calle pero no, no tiene Sifón y es carero Ajá, bueno. estaba del puente tres cuadras en la esquina parado eh, yendo yendo para generar el paz mano izquierda ¿Qué sí, va bueno sí, sí, sí es muy carero Voy a llamar ahora Bobby, eh, sinónimo Pilcar. ¿Vos querés que te cuente algo? Toda la vida me la pasé comprando antigüedades, pero de lo más extraño. Y conozco a todos los agujeros que hay, todos los reductos. Yo iba a San Telmo cuando San Telmo todavía no era popular a comprar. Y compraba sombreros antiguos, relojes. Después se popularizó y empezó toda la porquería, porque lo mejor se lo llevaron. Pero ah. conozco mucho de todas esas cosas. Y conozco, no, no conocía... este el tema de los sifones eh, de esto y esto me, me lo acabas de decir y me encantó a mí cuando me enseñan algo de eso eh, porque la cultura no es ir a, lo, lo, este, a, a los libros permanentemente es escuchar a la gente que sabe que te cuenta cosas no, aparte me sorprendió que una persona que parecía esto estos no si, sí, el que está ahí dentro del rancho esa cultura general impresionante ahí sabés que tenían, que no la compré eh, la voy a decir esto pero no en broma eh, la concha de Shell ¿De vidrio? ¿La que venía arriba de los, los surtidores de nafta? Ah, sí, sí, Tenía una que pedían 1.500 mangos ahí. Bueno, Así. pero me quiero imaginar lo que debe valer en Europa eso, ¿no? Sí, muchísimo, muchísimo. Todo lo que acá nosotros hemos tirado, mira durante muchísimos años eh, se han tirado cosas en Argentina. Por ejemplo, sin ir más lejos, hoy un amigo mío compró un Rolls Royce eh, que estaba tirado hacía 60 años en Guarnes. Eh, 60 años. El otro se lo llevó un norteamericano hace 10, 15 años, un millón y medio de dólares en Estados Unidos. O sea, que nosotros nos pasamos regalando. Antiguamente, las antigüedades se tiraban a la calle, se llevaba al botellero. Después se regalaban por dos mangos, pero hoy todo tiene valor de antique no mucho, Pero todo vale, hasta los sifones se senta mal, vos fíjate. Esta raqueta no, que se toma arriba con la te agarra un, un tenista, esta raqueta, te la compra nada más que para el recuerdo. Sí. Pero bueno, que aparte de que le compré este muchacho, un cuchillo Solingen, sí. de la década del 20, sí. como corta. Sí, sí, sí, claro. Gastadito. El regalado también, es es sí. un una cosa insignificante, que en la calle de prensa realmente si es imposible para disfrutar. No, no, la... eso es una chantada, olvídate. Claro. Eso bueno, espero que lo consiga y escuchar en la radio siempre que te escucho y que yo diga que lo consiga porque es muy lindo como decoración ¿eh? tienes razón un abrazo ¿eh? gracias buenas noches muy amable hola dame los teléfonos para que la gente venda ni 4535 2700 y 4535 2710 mensaje de texto Babi, espacio mensaje al 10011 hola hola hola sí Babi el mismo Buenas noches. Buenas noches. Es un placer hablar con usted. Muchas gracias. Este, mire, yo acá tengo, para vender, un farol de coche antiguo. Sí, que, bueno, a Carburo. Yo no puedo ubicar el coche. A Carburo. A Carburo. Una sola vez. Hola, hola. Eh, a Carburo es el, el, el farol. Ah, ¿Es a carburo o a qué sí, no sé? A carburo es. A carburo. Si es a carburo es 1916. ¿Puede este ser volante? de un... ¿De eh, No, puede ser de un Cadillac, puede ser de, de algún monocilindro, un autovapor. Pues si sí, puede ser 1896, sí. De, de, de, acá tiene la chapa identificatoria. ¿Qué dice? Dice D larga R C. Arriba. Sí. dije dice lenticulares parabólicas número 10, Generatus, alfa. Sí. es la chapa edificatoria de. Sí, del vehículo. Del no, la y verdad es que rosa, ¿no? sí, puede no ser tiene de acá. puede ser de cualquier auto de esa época. No tiene un gran valor de reventa, pero porque no sé por qué la vez pasada me ofrecieron uno. Y un coleccionista de autos me cosí, no te creas que es una cosa... No es una fijo este, ¿eh? ¿eh? No es fijo, ¿eh? No, eso tiene una grampita una atrás, como un labio... Sí, o a lo costados sí, donde, oh, costado donde se encaja en dos fierritos no es Este, bueno... eso y lo sacaba y iba caminando con él. Sí, bueno, este... Está bien, déjeme... <risa> tiene <una libre. risa> dé, Déjenmelo que yo me lo sigo guardando. Yo, yo lo voy a llamar por alguien que le interese. Sí. ¿Eh? Bueno, perfecto. Bueno, hasta luego, señor. Gracias. Hasta eh. luego. Felicidad. Hasta luego. Y bueno. los tarros de leche antiguos, a mí me encantan esos también. Los, los tarros de leche que de, eran... De aluminio. de aluminio. Sí, señor. Que están como abollados. Que la, encanta, tapa, la tapa es la medida. No sé si era la la medida. No, porque hay, hay diferentes y sí, y hay, hay, hay tapas que tienen un litro, medio litro, ah, y venían pensé. con el jarrito al lado para servir. Ah, venían con Agarró una cadenita. Claro, sí exacto. Y después son se para vendieron ver. mucho para, para güeros y todo en la época. Hola. Hola. Sí. ¿Qué tal, Babi? Hablando de tarro de leche. si dale con el llamado. Babi, espacio, al 10 -11. ¿Me pueden pedir otro mate cocido? Sí, ¿quién habla? Luis de Constitución. ¿Cómo andas, Luis? ¿Cómo andás vos? Bien, mire que se da montón, este... me estás dejando... Sí. Bueno, bueno. Te, te felicito por lo que hiciste, lo hablaste de Malvinas. Yo comparto totalmente tu opinión. ¿Te das cuenta acá? Muchas... Quisieron hacer una cuestión política de algo que, que pusieron el cuero, pusieron el pecho por la patria. Sí, cosa que no pusieron ellos. No tenía nada ellos. que ver. No tenía nada que ver con lo demás. Obvio. Bueno, pero vamos a... Al tema. Vamos a, a los negocios. Sí, sí, sí, sí, importante. No, porque yo cierro, yo tengo, media hora cierro. sí. una fabricadora de manteca manual. Ajá, a manija. A manija. Sí. sí. Que es un frasco. Sí, sí. Con una tapa que tiene un, un eje, digamos, y un porta-eje. ¿Qué, qué sí. lateral, la manija lateral o de arriba? No, no, de arriba. Ajá. Y después tiene abajo dos aspas. Sí, una batidora. Una batidora, qué no sé yo. Claro. Es fabricadora de manteca. Sí, hay que ponerla en frío esa. ¿Así? ¿Ah, claro, esa se ponía arriba del hielo. Ah, no. Adentro de una pileta con hielo y se le echaba la crema y se hacía la manteca. Debe sí. tener 100 años. Sí, ¿Es que de porcelana? No, de vidrio. ¿eh? De vidrio. No, no porque, ojo, había de porcelana. ¿eh? Los que tenían la, la, la, los que eran los dueños de la manteca era gente italiana de esto, de la primera oleada. O sea, Por que... eso le digo que la primera oleada de las mantequeras sí. eran de porcelana. No, no, no. Después vinieron de vidrio. Sí. Y después vinieron ya industriales de chapa. Ahora, sos extraordinario. ¿Por qué? No, porque lo que sabés es impresionante. No, porque me gustan las antigüedades. Sí, pero te quiero decir, yo siempre dije, cuando hablo con uno de que, gente que hace antigüedades, que, que trabaja o tiene algo que ver, la, la, la diversidad de cosas, sobre todo ese que compra y vende cosas, ¿no? porque algunos se dedican a a una cuestión específica, claro pero esto no cuando vos yo te hablo de una mantequera y, y otro pero, bueno lo de las raquetas tuviste de vivir tiene ¿sí? tiene marca la no, no, no, no tiene nada porque no, debe, eh... debe ser debe haber sido algo barato eh sí claro claro porque en todas las casas tenían claro debe haber sido algo barato Y bueno, este, si alguno la quiere, es muy linda. Es muy linda para tener una no, cosa. ¿Vos eh, idea nunca. que puede valer? Eh, mira yo te voy a decir la verdad. Yo no tazo cosas... Porque para eso tiene que ser específico, en serio. Pero ah. puede estar más o menos... No, no, no baja de 150 dólares, una cosa así. Bueno, no, yo la verdad es que por el momento no la quiero vender porque la tengo yo de a dos. sabes qué pasa? Que por esa plata no te sirve. ¿Qué? Porque ah, no, no la vas a recuperar. Una cosa. yo tengo otra cosa. Tengo un hacha preincaica. Ajá. ¿No? una hacha preincaica entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque sí, es, se hicieron muchas sí, sí, sí, sí. muchas mucha réplicas cómo se hicieron muchas réplicas no no esta es este pero está certificado no no no no certificado donde le encontraron está la foto del indio ¿De qué tiene <risa> <No, risa> la foto y del indio la cosa no foto no tenía dibujo porque porque en, en aquella época todavía no había y de piedra No, no. Es de, de es, de, es de aleación. Coincide exactamente con la época que empiezan a hacer de aleación. De bronce. Claro, es bronce y cobre. Mm. ¿Hola? Sí, sí, te escucho. Bueno. Qué es, raro, porque que no justo la, la aleación en, en, se inicia con los incas. Y claro, es pre... Y si es, es pre... Perdón, no es pre-incas, ah. es pre-este. Precolombina, Precolombino. Ah, Ahí está. Es porque, pre porque la, eh, fueron justamente los incas los que alearon el bronce, el cobre y el oro. Claro, pero eso, por eso te digo, es, me equivoqué del nombre y ah. caica, es precolombino. O sea, y lo único seguro que tengo es la, el tiempo, Buah. la antigüedad. Muy bien, eh, después de cualquier cosa te hago llamar, un abrazo, dijo, tengo un cuchillo en venta. ¿De dónde lo tienes? Acá en el río? No. Hablemos. Cuatro cinco tres cinco dos mil setecientos. Ay dios. Cuántas cosas. ¿Cuántas cosas no, viejas que hay. Mira Silvina ha compró pero... dos dos de... Tuvo marcha le compró un viudo, bien Silvia, cómo se ponen, dice lo sucio va para atrás <risa> <risa> me pidieron el matecocido no. o no, hola, dame los teléfonos para que la gente sí. venda todo lo que tiene, Cu ya se están haciendo ventas eh, ya se está, está caminando la plata ya eh, sí, cuatro cinco tres cinco dos mil setecientos y cuatro cinco tres cinco dos mil setecientos y para mandar un mensaje de texto y también se lo llame Tiene que poner la palabra Babi, espacio mensaje al 10-11. Yo quería comprar también una cama con, de madera bien torneada en las puntas, tanto en la parte cabecera como de los pies. Bueno, andé a comprarla. Hola. Hola. Sí. Babi. Sí. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Este, o sea, te llamé varias veces y ya te, siempre te lo dije, eso es como un padre de los consejos. Bueno, para bueno, para muchas gracias. Eh... Bueno, y esa vez que me ofreciste un café, me gustaría que siga en pie y algún día... Bueno, algún día lo vamos a tomar cuando esté por acá. Dale. Bueno, bueno contame. Sí, acá en Belgrano, cerca. Sí. Eh, Mira, lo que tengo para vender es una máquina saque, sacabollo, digital. Ajá. O sea, no, no tiene nada que ver con las antigüedades, pero es, sirve. O sea, que ¿Sabés hay... qué? Le voy a decir a la gente. Esa máquina sí. es una salida laboral. Sí. Porque si vos aprendés a, a sacar bollos... Tenés un trabajito, alguien que esté colgado a laburo, saca bollos. Es muy bueno. Uh -huh. sí, sí. Bueno, ¿y cuánto pedís? Mira, en ese momento cuando se compró fueron 5 lucas y media. Uh -huh. Yo 4 y medio pido. Y si hay un granizo, 9. <risa> <risa> bueno, ¿y anda eso? Por supuesto, está sin usar. Yo tengo un auto con dos bollos, vamos a probarlo. a <risa> probarlo, por si no. Bueno, viejo, ¿cómo no? Sale a la venta la máquina. Bueno. Te mando un abrazo, ¿eh? Otro. A ver, acá llamo. pagano, Necesito la máquina, saca boludo ya que quiero agarrar otro laburo. <risa> ¡Hola! Hola. Sí. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Acá estamos porque tengo un estado ¿Un Stadevario? Bueno, te voy a contar. Stadevario se hicieron dos millones. Uh -huh. este, no te quiero defraudar, pero... Eh, se hicieron muy poquitos de varios que están en buenas manos, los caros. Y después se hicieron en esa misma época, posterior, había fabricantes de violines... ¿Qué fecha? Que, ¿eh? ¿Qué fecha? 1700. Entonces, ¿también? Ahí. Ahí figura, eh, en también... Hay figuras, yo tengo este de varios en una caja que era de mi bisabuelo. Sí. Eh, y figura, no sé si es mil ocho, cuarenta y siete sabemos que no, pero puede ser mil siete? Siete, puede ser mil siete, y no ser original, eso tenés es que llevar un muy buen luteo, te explico porque yo, por mis manos han pasado por lo menos diecisiete Stradivarius que ¿Sí? no eran originales ¿Eh? Eh, es más, eh, Jacopi el guitarrista me regaló un Stradivarius que lo tengo en casa que eh, a mucha gente le engañaban con esto del este legítimo, y la gente lo compraba a una viejita y después no eran. Eh, tiene, hay cuatro o cinco características en el laqueado, en el bombeo, en la caja, en la madera, que te lo va a decir. Yo te sugeriría que llames, a ver si me acuerdo, ¿te acuerdas el número de Jacopi, Silvina? Era siete eh, cuatro, cuatro, cuatro, ¿Cuatro? ¿Eh? 5, eh, 307, 4441 mañana llama, habla con Jacopi que te lo está haciendo ah. ¿eh? Sí. porque yo te no quiero ser chanta pero eh, a lo mejor es un eso... sí. 5, 307, 4441 yo podría yo podría ser un mentiroso y si él fuera un estadio usted te digo ah lo voy a ir a ver y a lo mejor en los mangos me lo llevo eh, no, no. Pero estoy tan seguro de que hay tanta mentira en el Stradivarius que te mandaría un luthier para que no te, que no te engañes. Sí, sí, sí, te agradezco mucho. Un abrazo, viejo. Igualmente. Hasta pronto. Vamos a ver la cantidad de gente que hay que tiene violines de Stradivarius y si yo tengo un Stradivarius que era... Originalmente. Lo que pasa es que es verdad que se han vendido en 1800. Sí. Como la gente era más naif, más inocente y los medios de comunicación no eran tan poderosos, ni poderosos, ni había... Eh, iba un, venía un tipo alemán y decía: Tengo un estado de varios legítimo. Y el otro decía: Yo tengo unos pesos y te lo compro. Y che, le compro un estado de vario. Iba pasando de mano en mano y siempre se guardaba y no se le mostraba a nadie. Oh, no, Gerbasi, en casa tengo un estado de varios Pasaron 100 años, 3-4 generaciones. Aparece el estado de y dice: ¿Sabe lo que tengo? Que era de mi tata, la tata, la tata, la abuela, un estado de varios A ver, no, no es estado de varios es trucho. Eran truchos se hacían como ahora los Rolex truchos, se hacían lositos de varios truchos hola, hola, Sí. Sí. que eh, habla Carlos, Javi, Sí, Carlos, tuco, eh. Sí. mira, tengo un bandoneón doble A, 80 años de antigüedad, nunca afinado, nunca fue llevado a un registro que tiene la música 345, algo de ello si, sí, pues hay que sacar las lengüetas y lijadas está nuevo ¿Cuánto? venido a ver. ¿Cuánto pedís? No, no tenían el dinero. ¿Cuánto pedís? Diez mil dólares. Diez mil dólares. Eso es lo que pido. Y, es y, una joya. Si me dan los papeles de mi casa, voy. <risa> no, pero vale, vale, si es así va. Vale. Eso lo pido. ¿Eh? Lo vino a venir un señor que tenía casa de música. Y me dijo, esto es una joya, no existe. Claro, ochenta años, un mandaneón. Dice, no existe. Están los papeles cuando el abuelo se lo compró a papá. Ah, mira, una vos. casa del centro, tengo todo ahí. Con el bueno, eh, mirá, te digo, eh, me ofrecieron doble A, eh, pero no es el tuyo. Hay dos clases doble A, ¿eh? Sí, sí, pero muchísisísimo, muchísimo. No, Lo no comprendo. ¿Eh? Vos sabés que hay ganaderos de mil pesos, dos mil pesos, tres mil pesos. Pero ese puede valer por la antigüedad y el Estado, no, por no, supuesto. por el Estado vale. ¿Eh? Por el Estado. Por eso, por supuesto. Es así, porque hay bandoneones, como hay eh, guitarras, como hay que por ejemplo una Gibson Les Paul de 1960 no conozco. Yo... bueno una guitarra Gibson Les Paul puede salir 500 mil dólares uh -huh. y y un, una 67 cuesta 2 mil dólares y una 72 cuesta 800 dólares en Estados Unidos Es así, sí hay que saber de los precios yo no sé yo yo lo de, me manejo por lo que me dijo este señor bueno. no. igualmente igual yo, vos que conoces te recordarás quizás Puente Alcina, sí. que frente había una casa de música. Sí. Bueno, este señor bueno, pero hay un tema. me dijo, ¿esto qué sí. es esto? Sí, este señor dijo eso, pero él no lo compró y tampoco... No, lo... porque él no, no, no, no tiene más casa de música. No, pero déjame que te cuente eh, cómo es el negocio. Cuando... Gracias. Cuando algo vale eso, si el tipo tiene casa de música, lo vende. Y si no tiene casa de música, conoce, porque tuvo casa de música, y lo compra o lo hace comprar. Si ese señor no te lleva un comprador, es que eso no vale. Cuando una antigüedad vale eso, enseguida aparece alguien que lo compra, porque el tipo llama a un bandoneonista que fue cliente de él, y le dice, mira, apareció un doble A que cuesta 10.000 dólares, por eso lo sacamos en 6. Si no te llevó nunca un comprador, es que eso no vale, pero no importa. Yo le explico a veces a la gente que uno cuando compra un algún objeto, no está comprando un valor afectivo, está comprando un objeto. Yo no te quiero desilusionar, no, no, no. pero no hay ningún bandolón que cueste, ni, ni, el de, ni el de Pichuco cuesta mil dólares. Pero el hombre dice, esto es como los relojes, ¿no? Ven un reloj y dice, un Patek Philippe, esto cuesta 500.000 dólares. Bueno, tráeme un comprador, no, no tengo, pero cuesta... Que, bueno, hay un precio que es el precio nominal, y claro. un precio que es el precio... No, está el precio aquel que necesita ah, vender y el que no Claro, necesita. entonces hay tipos que salen al mercado y dicen boludeces, como este señor, buen hombre, que tenía casa de música, y dice, esto te... Y vos no lo vas a vender nunca en esa guita porque nadie te lo va a comprar. Y yo te digo la verdad porque yo no te lo voy a comprar, pero te digo la verdad. No hay, no hay en Argentina un bandoneón que cueste mil dólares. Eh, un doble A, el mejor del mundo, puede llegar a costar en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, 20 mil pesos, pero en el, o 20, 25, pero nunca, o sea, te estoy hablando de la mitad, 5 mil sí, dólares, por supuesto, eh, pero nunca ve, eh, 10 mil dólares. Acá en el país estamos, mira, no, ah, bueno. afuera tampoco, porque a nadie le interesa el bandoneón afuera, porque no lo tocan, no, no claro, o sea que si vos me decís la trompeta, sí, porque en Estados Unidos se hacen jazz, pero un bandoneón sacando a Argentina. Y Ucrania y Francia tocan la, la verdulera, no sé, viste, no sé. ¿Qué país se vuelve loco por un bandoneón? Ahora es Japón, por ahí, viste, te lo pagan los japoneses. verá cómo será que, vos decir, ¿qué país se vuelve loco? En Alemania se está por volver, o se reabrió la fábrica a una sobrina niña. Sí, pero te cuento, eh, Alemania fueron los inventores del bandoneón claro. Y ellos tienen los bandoneones que vos quieras, con la calidad que vos quieras y al precio que vos quieras. O sea que allá... A lo mejor, no sé, mar, ¿qué maneja el marco en Alemania? ¿El franco? El, no, no, el marco. Marco. marco. A lo mejor por, por en, en dólares, dos mil dólares en no, marco. No, también maneja, Bueno, también y tenés no. el mejor manoné en Alemania. Eso es el tema. Y, y un japonés no le importa que tenga ochenta años. Ellos quieren un manoné para tocar. Y, y compran un manoné en yaranja. Sí, es correcto, es correcto todo lo que digas. Pero... ¿También está? ¿Cuánto está usando el barboñón? ¿Si ¿Cómo? Las ¿Tienen movimiento? Vos si querés que cueste 10.000 dólares, cuesta, es tuyo. Pero yo lo que te, te estoy hablando de la verdad. Bueno. bueno tengo el negocio lleno. Un beso, hasta luego. <risa> <risa> Hola. ¿David? Sí. ¿David? Sí. Mario de Flores, ¿qué? Sí, querido. Tengo una Super 8 Club de Ah, ah la, la cámara, ¿qué? ¿Sonorizada o no? Eh, Tiene micrófono incorporado que tiene un alcance de 300 metros. Era con Zoom de 300 metros, que era? Sí, yo te digo porque la compré, como la compré, la guardé y la tengo guardada. Es como la, la China, DAT. Sí, no sé, yo no entiendo. La compré en la Guayana holandesa. Sí. Hace muchos años yo soy veterano de Malvinas. ¿Qué tiene? ¿Tres, tres lentes o uno? No, no, tiene un lente nada más inmenso. Claro. ¿No? Uh -huh. este, yo, yo sé que yo había un club de Super 8 sí. Todavía no sé si existe Todavía Sí, sí, con eso firmamos fuego Bueno, te mando un abrazo Si alguno la quiere, ¿cuánto pedís? mira este 600 dólares, porque yo la pagué Como más de 900 ¿no? Ah, bueno, es un negocio bárbaro Bueno, listo, la, la ponemos a la venta, un beso grande sí, Escuchame, también tengo Una portátil nueva Sin uso, la mejor máquina explica eh, eh, eh, No, una máquina de escribir la mejor del mundo, Smith Corona inglesa. Ajá. ¿Eh? Bueno. Nueva, flamante, pero bueno. una joya. Qué bueno, para, para ahora cuando inauguremos la comisaría 26 de la mujer. Escuchame, ¿a dónde sí. está el Club del Super 8? El Club del Super 8? no sé, pero te averiguo. Pues, que pasa que no me puedo comunicar conmigo. Bueno, yo cuando lo sepa lo digo al aire, Escuchalo vos. Ah, bueno, yo te escucho todas las noches. Un abrazo, viejo, hasta luego. Eh, Hola. Alicia, ¿me toca? Sí, te toca. Hola, hola, hola. ¿Cómo, ¿Cómo sabes de religión, de filosofía? Porque para de eso me dio... eso yo tenía 140, vos? Eh, 142, yo era el que hacía los estadios de Ariotrucho. A ver, no puede bueno, ser que sepas de todo. Es muy lindo que sepas. Contame. Sí, bueno, te cuento. Eh, lo, lo de los bandoyones se creaban en Alemania porque en las iglesias que estaban en los pueblos, no podían tener armonios, no llegaban... Exactamente, hicieron algo chiquito. Bueno, te cuento otra cosa. El, sí. el abuelo de mi marido, el dueño de Casa Soprano, sí. que estaba en Brasil y Salta, ¿vos la sí. conociste? No. Bueno, era mejor que Casa América. ¿Vos conociste a Luis Beregoni? No. El señor Luis Beregoni era el que probaba los pianos en Casa Soprano. No. Fue el profesor mío de música, sí. No te puedo creer. Y después fue a Casa América. Bueno, dale, contame. Eras, eran, eran los carrateles los dueños. Sí, señor. Era bueno. abuelo de mi marido. Bueno, bueno. escuchaba una cosa. Y le hizo hacer a los chicos, a los nietos, cuando fue, viajó a Alemania, todos bandolones chiquititos. Sí. Que todavía los tenemos, rotos todos. Bueno. Bueno, te cuento. Tengo un juego de palos de golf que era del abuelo de mi marido, uh -huh. de Carratelli. Con la bolsa, Uy, el cuero. Pero, sí, la bolsa está hecho pelota. es sí. escocesa. Tiene cuero abajo, pero está destruida. Sí. Está el pater de los... Sí, están todos. No, todos no, debe faltar un palo. Te digo que bueno, parece estar el gobierno entonces. ¿Cómo que sí? Parece el gobierno. ¿Quién? Porque siempre falta un palo. Bueno, está bien. Si alguno lo quiere para decorar, eh, lo vendemos. La bueno, escuchame, tengo un cuadro traído del Museo del Prado de Madrid en el año 45, con todos los papeles. Bueno, pero de... una copia? ¿Pero de quién? De Murillo, una copia de Murillo. Ah, una copia, bueno. Está bien. Eh, hecho por lagares que era el director del museo de Pagares. o sea te explico toda una mierda el cuadro no existe <risas> los palos de golf falta un palo no, pues no la... que vas a limpiar tu casa y me está vendiendo todo déjate de joder por favor bueno muchas gracias si alguno lo quiere que lo compre escúchame sí. no no es toda una mierda ¿eh? no bueno una mierdita No vale. Escuchame, yo igual tengo un ministro amigo que donde quiera te hace aparecer un palo Un beso, saludos. <risa> Vamos, tengo un llamado. Tengo eh, que, dame los teléfonos para que la gente venda. Ya se están haciendo toda la producción trabajando en las ventas. Sí, la Bobby gente Vintage. corre. Babi Vintage vende, vende, vende, vende. Dólares, dólares, dólares. Dame los teléfonos. 4535-2700 y 4535-2710 y puede poner la palabra Babi espacio mensaje al 1011 y nos manda un mensaje de texto. Exactamente. Hola. Hola, sí, buenas noches. Buenas noches. Eh, Bobby, te habla Ricardo de la Plata. Sí. mira lo que yo tengo eh, de hace muchos años es medio dólar mm. que fue eh, acuñado con motivo del fallecimiento de John Fisher Kennedy. Sí. Y es virgen, es una moneda conmemorativa que mm. jamás circuló y está en un estuche de plástico donde está criterio es leer el sí. motivo del de acuñamiento de esa moneda. Eso es lo que posee, tiene varios años ya, uh -huh. como 30 años fácil. Está bien. Bueno, ¿cuánto pedís? Era para informarte eso, nada más que eso. ¿Pero la vendés? Sí, sí, sí, está ahí interesante, sí. ¿Cuánto pedís? Eh, no pido porque no tengo la idea del valor tampoco. Ajá, bueno. Habría que averiguarlo eso, sí, sí. Pero como justo tocaste el tema, te lo quise mencionar. Muy bien, sí. muy bien, muy bien. muchas gracias, eh. Muy no, amable. por nada, buenas noches. Salve, esperamos... buenas noches. Acá me ha dado sí, sí, la producción, eso, no. un, un, un vibrador antiguo a vapor, no tiene nada... No existe eso. Sí no existe, no existe, no existe, no. Nada. te juro por Dios que existe. Tiene un vibrador a kerosene... Pero 1? chicos, ¿cómo va a haber eso? 1920 a kerosene, es verdad, en esa época... ¿Cómo va a existir eso? No, no, existe, a vapor existe, Anita, pero por favor, hola... Hola, Babi. Sí. Catalina, soy de Caballito. ¿Cómo estás? Bien, Catalina, ¿cómo Te estás? escucho todas las noches me mato de la risa. Bueno, escuchar, rapidito. Sí, chico. hoy tengo el negocio abierto. <risa> <risa> escuchar, tengo un par de zapatos de tango. Ajá. la casa Flaviela, vista ahí en la calle Zipacha. ¿Qué número? Número 37, están en su bolsa. ¿Vos oyes las tango? No, no, no, no, me los regalaron. ¿Quién? Una amiga, ah, que bailaba tango, pero bueno, porque ella no los iba a usar y bueno, están así tal cual, están impecables. La amiga la que bailaba tango, ¿qué es de la vida? ¿Eh? ¿Qué es de la vida la que bailaba tango? Sí, la... sí, en las milongas, ¿Cómo es? me calientan las que bailan tango? Qué gambas que Qué tienen. gambas es que <risa> Sí, tal cual. Y además las enroscan así por atrás de la pandorrilla Sí, escucha <risa> y encima son viejas, por ahí tienen 70, pero tienen... Unas Amigo, sabes A mí vos sabés que me... Yo, yo bailé mucho tango. Sí. Exacto. Era conocido como braguetazo. <risa> ¿Sí? Pues ya, sí. Y después tengo un botellón. Sí. ¿sí de esos botellones que, que se usaban en los livings para poner eh, tipo flores secas. Y... Sí, uh, cardos. ¿Esos so, verdes? Una... <risa> no, es color ámbar. ¡Ah! No te gusta, color caramelo porque... no. ¡Ay, qué patabón! ¡No, no es malo no, no. ¡Ay, vajilla de ese color! Bueno, no. contame, es dura toda sí, la vida sí, Ay, sí. Te Puchá, te escuchá, escuchá, Los zapatos de tango los vendo, los vendo a 200 pesos no, no, eso es lindo porque... No, no pero aparte lindos. son divinas las sandalias o sea, qué lindas que son? bueno muy, después, Sí, la es verdad, los zapatos de tango son divinos Y después el botellón ese, bueno, no sé qué sé yo, tipo 400 pesos y le, le, ¡400! los peces pero, es que divino, o sea, pero vos te crees que, es que la guita nosotros la agargamos pero escuché una cosa salvo bueno, para y para que comprar sifones bueno, como un papagayo para alguien que quiera adornar su lindo. y no tenés nada más para vender No, no, por ahora no. Bueno, si se te ocurre vender algo... ¿no? Mi cuerpo por ahora no lo vendo. Ay, qué lástima, pues, yo ¿Te hiciste a... el ratón sí, no, cuando no. zapatos Por ahí, por, por ahí. Son 200 los zapatos. 400 los sí. zapatos, 600. Le llevo una luca, me traigo todo. Pero, ¿eh? Bueno, un beso. Chao. No Hasta luego, querida. ¿Tenés o... el negocio? ¿Sí? Ya tengo el negocio. No. mira cómo están. Estoy dando números. ¿Estás Gervas? Diego, con el plumero? Hola. Hola. Sí. sí. Hola, Rubén, de Adrogué. Sí. Y mira, yo tengo un reloj... Este, que es de antepasado de nosotros, de, de mis abuelos? ¿Qué reloj de bolsillo? Es un reloj de bolsillo. ¿Qué marca? Invicta. Sí, no tiene valor. 1896. Sí, lo que puede valer de ese reloj es el oro de la tapita y la cajita, viste que es de oro, pero no tiene valor la máquina. No, la máquina también es de oro, totalmente de oro. Bueno, como oro, pero no como valor de máquina. Ah. Véndelo como oro. Como oro. Sí porque Invictas hicieron millones, era, era un reloj muy vulgar, ah, ¿entendés? Sí, no tengo idea. O sea... Y sí, esos relojes tienen que ser, si da perco, tiene que ser Philippe, tiene que ser Omega, esos son relojes, y si no, te voy a un consejo mucho mejor, uh -huh. andate a una relojería buena, uh -huh. hacéle hacer un par de asas y hacelo de muñeca, que quedan lindísimos, <risa> no, en serio le estoy hablando. No, pero ahora cuando... Mis padres necesitaron para dinero y lo empeñaban, le daban mucha plata, en esto, hablo de años, muchos años atrás. Sí, nunca dieron mucha plata, porque le daban el 25% del valor. Pero daban mucho. Sí, ese es un reloj, te cuento, que hoy en el mercado puede llegar a estar 250 pesos. Ah, mira vos. No, y te, te lo como... estoy diciendo y no te lo quiero comprar, te lo estoy tasando. Sí, sí. sí, no vale nada invicta, no vale nada. Es mejor que lo venda como oro. Claro, no, venderlo como oro. No, vale como... Como Oro y el Moro. Bueno, te mando un abrazo. <risa> Chao. Hola. Hola. Sí. Sí, ¿qué tal? Hoy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Lorena me llamó. Sí. Mira, eh, escuchando el programa se me ocurrió la idea, yo no, no tenía idea de ofrecer nada, pero eh, en casa de mamá hay una colección de discos de pasta de mi abuelo, sí. que deben tener, no sé, 50 años mínimo. Bueno. Eh, eh, es bastante completa, no tengo un inventario desde ya porque no estaba en Sí, México. están las carpetas bordó verde con buchero. Eh, azul. azul, es como álbums, viste, Como sí. uno... A... No valen nada, te cuento, hay no. cajones y cajones que tiran acá en Palermo cuando Ajá. hacen refacciones Siempre, eh, ti... tuvimos, siempre tuvimos esa, esa inquietud. No, no vale nada. Y también un combinado. ¿qué? Sí, un Rancher. No sé, pero. Bueno, como... No, no vale, nada. No vale no, nada. La verdad, no vale nada. Te digo, no, no lo quiere la gente ni, ni que se le paguen para llevárselo. No, aparte, viste que si no tenés un, un tocadisco que toque 78 y que se escuche bien. No, por supuesto, además se escuchan mal. Claro, no, no es por la música, sino por el objeto en sí, viste. Claro, sí, no, no, no. Ahí, mirá, está minado de discos de pasta que no tienen ningún valor, si los de acetato y si los de pasta no sin embargo, fíjate en su momento eran carísimos ¿no? sí, claro, eran muy caros por la pasta y porque te daban todo un laburo cada disco duraba lo que duraba el disco para imprimirlo se le ponía la púa encima claro. y se grababan claro. pero claro. bueno, ya está Claro, bueno, y en esos momentos era para los que, los locos de la colección. ¿no? Para los que Me contaba plata. A mi mamá que él juntaba plata, y era mozo, ¿viste? Sí. Y se compraba uno cada tres, 4 meses. Y no sabés qué emoción cuando sí. se llevaba con el disco. Seguro. Seguro que tienen el de la etiqueta violeta de Odeón, Exacto. Azul con que, que tenía el Capitolio. Más que nada de Odeon, exactamente. Sí. Que tiene el Capitolio grabado en sí, dorado. Sí. Bueno, te mando un beso. Gracias y un beso. Hasta pronto. Hasta Hola. Hola, hola, hola, hola. A ver, me parece que apretase mal. Hola, si alguno quiere comprar un operador, también está. Hola, hola, Babi, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Eduardo, soy de Mashwitz. Sí, ¿cómo te va, Eduardo? No vendo nada, pero tengo una calimastradora de fines del siglo XIX. ¿Una qué? Una calimastradora. De fines del siglo XIX, o es que el imperio astrohúngaro... ¿Qué es una calimastradora? Una calimastradora, una calimastradora para mesegar fiusos. Ah, bueno, tené cuidado y no te cruces. No, no, no, no, escúchame, escúchame, a fines del siglo XIX los fiusos mesegados y calimastrados eran importantes. Seguro. <coughs> ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Reemplazaban a los pajaritos. Ajá. En las, minas de, en las minas de galería. Sí, explícale, vamos a explicarle a la gente sí. que los pajaritos los ponían en las minas y si morían salían todos corriendo. Porque había gas grisú. Exactamente. ¿Viste? No conocía ah, la claro. calimatradora. Bueno bueno pero es bueno que me lo explique y explicarle a la gente no, no yo no sé tampoco bueno, bueno, te, te te para eso para que no se murieran los pobres mineros y algún día va, va a ser útil de vuelta cuando prohíban las minas a cielo abierto que destruyen las montañas la de Río Turbio y toda esta historia, no el río Turbio es la galería sí por eso el río Turbio andaría bien Escuchame una cosa, y vos sabés sí, que... Madre. Vos sabes que yo, te, yo te conozco de, de, de comer este, hamburguesas ahí en Libertador. Está muy bien, pero vos sí. sabés que, más allá de la hamburguesa, que no hace falta la calimastradora para pasar la calidad de esas hamburguesas, no. eh, eh, se me había ocurrido lo del pajarito, vos decís. Se me había ocurrido que el perro Giorza, eh, chiquitito, sí. eh, lo criaban los ingleses para las minas. Entonces metían a los perritos esos por los agujeros, Y si sí. el perro no volviera porque había gases tóxicos. Sí, qué maldad, ¿no Yo... es cierto? una maldad, por eso... Eh, no Yo sé... tengo los EAS del terrio, los más grandes de los terrios. Me encantan. No, lo que estoy diciendo es que, que, que buena tu máquina para que no haya tanta crueldad con los animales. Sí, ¿no? Seguro, seguro. Bueno. Te mando un abrazo, viejo. Eh, eh, ¿Baby? Sí. Eh, cuando éramos estudiantes de ingeniería, la máquina esa la inventamos en el tren que iba de Lomas de Zamora a La Plata. O sea que no existe. Entonces la empezábamos a explicar y todo el tren pendiente... Ahora te hago una pregunta, acción, te hago una pregunta. Que se, no hacía yo, le hacía un, un otro muchacho... Escucha, escucha. Eh, eh, que escu recibió y después se metió... Eh, eh, escuchá, eh, escuchá una, una cosa. Sí. ¿Qué, qué maravilloso que un conductor de radio, que la mayoría te hace mm -hmm", te diga no la conozco. Messi, sí, la verdad te felicito. Un abrazo. Te felicito. Gracias, te Gracias. <risa> hasta pronto. Se nos pasó el programa, tengo un llamado solo. Hola. Hola. Hola. ¿Sabes corta, eh? qué ¿sabes el... pasa? Sí. Eh, eh, es maravilloso hablar de lo que sabes y callarte lo que no sabes. Bueno, esta fue una demostración plena de que todo lo que dije antes de la calimastradora. No sí. sabía. Hasta mañana. Yo no hablé, no sé nada. <risa> Cuando se acaba la función y un viejo día terminó y te empezás a preguntar si fuiste si hoy, si quiero ser o no, te encontras en la intimidad, en el gusto de la libertad. De la fantasia is oh,